I'm <laughs> not I'm so sorry, I'm Buenas tardes. Ahora estamos. <coughs> perdón, estamos un poco solapas porque la lluvia nos impidió. Bueno, no, no precisamente eso. Ahorita lo voy a comentar. Pero nada, estamos presentes, Carlos y yo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Estamos un poco mojados, pero. Aquí sí, estamos. hombre, un chubasco. Pero aquí estamos en la rueda cartonera. Desde el centro histórico de Guadalajara. Y bueno, una tardecita más, más llevadera, no, <ríe> más fresquecita, ¿no? Sí, ya, ya, ya, ya, estamos dejando atrás el calor, ese insoportable. Ah, nos hacía falta que una temperatura. ¿Cuántos crees que habramos, eh alcanzado? 34, 35 pues grados. yo creo que 34 en el máximo, ¿no? En, la, en el mejor día, digamos. No, hombre, pues sería el peor porque, ah, ¡caray! Estuvo complicado, pero bueno, finalmente, este, las chelas bien heladas saben mejor. Bueno, pues sí, Así. quemadas, sí. Así sí, bueno, este, como la lluvia arruinó todo, <risa> <risa> completamente, <risa> No tenemos este ni lo cotidiano, ni avisos, ni nuestro invitado no ha llegado, parece que está varado ahí en la calzada de independencia, pero ahí viene Canoa, no tarda en llegar. Así es, bueno, para quien para no sea, para quien no sea local, quien nos escucha desde otro lugar que no sea local, Guadalajara tiene un problema muy serio de inundación de la ciudad, ¿no? Este sí, crecimiento es. sin control que ha ido generando. Este, pues asfalto en un montón de lugares por donde normalmente el agua huía y llegaba hasta la barranca o hasta, o hasta el salto por ahí este sí ahora es un encharcadero pues en sí ahora partes. ya no hay porque el asfalto es demasiado el concreto es demasiado y entonces el agua no tiene a dónde ir hay que entubarla y entonces bueno pues cuando llueve demasiado con esto el cambio climático y todas estas cosas Pues el agua es mucho más de la que podemos desahogar en algunos casos, ¿no? en algunas zonas. Sí, por más eh, trabajos que se hacen y por más cosas que pasan, es un círculo muy difícil, muy, muy complejo. Pues porque implica la basura, implica este, las bocas de tormenta, dónde ponerlas, a dónde van, los colectores, drenaje profundo, etcétera, etcétera. ¿no? Y el desahogo de, de toda esa cantidad de agua. ¿no? Sí, me quedé pensando en, en, en la Ciudad de México... En tiempos de don Porfis, eh, te uh -huh. recordarás, hicieron el drenaje profundo, sí, sí. Eh, bueno, una ciudad sobre un lago, y sí, tenían sí, esos sí. problemas y no, me, déjame, déjame decir ahorita, lo que lo, a, ahorita que lo mencionas para quien no sepa y conozca la ciudad de México y pase por la donde estaba la glorieta del caballito, en Reforma y, y, y Juárez sí, esa... antes de que nos pusieran el de este De escova, el de sebastián ¿no? sí, el, de el, el, sebastián. el caballito ese amarillo que está ahora Se que vale es, madre por cierto que es propiedad de ahí de la de la esquina de los del edificio que está ahí ese caballito en realidad es una toma de aire del drenaje profundo órale para quien no sabe por ahí pasa el drenaje profundo exactamente y entonces esa es una boca un respiradero le llaman creo del drenaje profundo justamente Órale, pues qué bien pensado, ¿no? Además. Sí, pues lo adornaron, lo, lo acomodaron de alguna manera, ¿no? Y aquí a nosotros nos tienen encharcados. Aquí nos tienen encharcados. Bueno, pues porque son situaciones diferentes, ¿no? Como bien dices, allá la ciudad sobre un lago con otra condición de suelo diferente, Muy este, ¿no? Muy distinto. Muy Y bueno, además esto sí hay que dejarlo bien claro, que es que el cemento y el concreto, el asfalto. Este, pues tapa estos lugares naturales por donde sí, el agua claro. se absorbía no, no puede permear pues. entonces por eso también es que hay tanta agua en las calles pues no se hace una especie de tobogán no hasta, hasta sí, eh, aquí, aquí en nuestra ciudad eh, los arroyos que convergían a la calzada independencia Ajá. Eh, como el por la avenida la paz el arroyo del arenal sí. El otro rollito que estaba ahorita, no recuerdo el nombre Que pasaba ahí a un lado de las nueve esquinas Porque había otro puente ahí Sí, sí, sí Y acá puente por, verde, por, ¿no? por, ¿cómo se llama? por um, ¿Cómo se llama esta colonia aquí? Entre La Paz y, y La Paz y 16 de septiembre México 5 Sí, sí, también por ahí Sí, entonces eh, eh, to, Toda esa agua Venía a llegar a, al río San Juan de Dios Que es la calzada de Ajá, Así es Entonces tuvieron la buena idea de entubar el río pero la ciudad creció tanto que, que no puedes conectarse ahí es insuficiente. Sí, claro. Eh, porque caía por gravedad pues a ese, sí, sí, a ese sí. lugar. De hecho tenemos una tormenta aquí en Guadalajara toda el agua de las calles este son las calles ya, ya son arroyos y, y va a dar uh -huh. la calzada de independencia y la calzada de independencia prácticamente no la puedes cruzar. De poniente a oriente corre todo el agua, ¿no? Así es. Uh -huh. Entonces ahí se los hace un Este, un tremendo problema, y luego con el sifón que hicieron de, de la línea 2, pues, del de tren ligero, sí. también vino a traer problemas. El caso es que lo que era la cola de caballo en aquellos tiempos y Seca, que ¿no? era, se acabó, y, y, y, y, y bueno, la barranca de Cuentitana ahí también. Ha, ha, ha sufrido las las consecuencias ecológicas claro, ¿no? sí por supuesto bueno Porque y nosotros y nosotros más bien también <risa> nada más que nosotros este como somos cómo te diré como somos bien cabrones prendemos <risa> el aire acondicionado no y con Som eso creemos que ya este... somos más que las cucarachas nos adaptamos Ajá, a cualquier cosa y con encender el aire acondicionado creemos que ya se ya se solucionó todo. o con o con simplemente no hacer caso claro Esa es la mejor solución. Cuando tienes un problema, pues vas como que no, ya cierra claro. los ojos como los avestruces, metes la, la, la, la cabeza a la, la tierra y ya. Así es. Y el problema ya no existe. Sí, así es. Bueno, pues la lluvia no dejó llegar a los compañeros. ¿Cómo ves, Carlos? Pues era de esperarse. La verdad es que yo yo ando en moto, ven por eso vengo además tan mojado. Pero al principio se hizo una pausa de lluvia y dije, ahora es el momento, ¿no? Exactamente a, la, a las 5.33. 5 con 33 minutos, eh, se quitó la tormenta. Dije, es el tiempo perfecto para llegar de mi casa al centro. Es el que yo aproveché para venirme de aquí. A Ajá. dos cuadras, estaba a dos cuadras y ve, no podía llegar. Pero oh, y sorpresa, cayó granizo, ¿eh? pero, oh, Sorpresa. <risa> Allá por granizo. donde yo estaba en Zapopan al norte, no, no, no cayó este, no, no cayó granizo, pero en la avenida, pues sí, por supuesto que empezó a llover más fuerte, ¿no? Y entonces este dije, bueno, voy a llegar tarde, no importa, no me voy a, no me voy a presionar. Ya me vine despacio y este y alcanza a llegar bien porque ese es otro problema que tenemos en Guadalajara con las ciclovías y con todas las obras que han hecho las circulaciones bueno pero caótico, mira, a, a mí me parece que las ciclovías no son el problema eh, aunque mucha gente lo piensa a mí me parece ciclo? que el problema es que hay demasiados autos ah si tú te pones en una esquina un día cualquiera a la hora pico donde hay un montón de tráfico Y volteas así a, en un alto a ver a todos los automóviles detenidos que están ahí, verás que en todos, absolutamente en todos, o en la mayoría, si más del 90% va una persona. Sí, así es. No mm. tenemos la cultura esa, ¿no? De, así es. De, de este, compartir nuestro... Y hacer nuestros tiempos, pues... Sí, sí, claro. O sea, claro. vamos por el mismo rumbo, pues va, te doy reyte y ahí... Claro. Un bueno. día tú, un día yo, ¿no? Pero además, ¿sabes qué? Este, pues hay demasiados autos. Es decir, el, el parque vehicular es de, es mucho mayor a la capacidad que tiene esta ciudad, ¿no? Esta ciudad no se caracteriza por tener, por ejemplo, ejes viales o, o amplias avenidas, como en la Ciudad de México, por ejemplo, que abrieron estos, estos ejes, ¿no? Que cruzan de la, y que aún así son insuficientes, pero imagínate aquí. A ver, nombremos los ejes viales. La calzada. Federalismo. Federalismo. López Mateos. ¿Mm? La Paz, Cárdenas. Lázaro Cárdenas, Hidalgo, este, Circunvalación más o menos de algún modo, el problema es que Circunvalación no es recto. O sea, pues no. República y, y la otra que viene a ser Juárez, sí, Hidalgo, ¿no? claro. Y entonces, bueno, pues son insuficientes, ¿no? Son, son las avenidas que tenemos con más este, más amplios carriles, ¿no? pero por ejemplo López Mateos, pues es una avenida que, que lleva a muchos lugares, ¿no? Entonces, por más que tenga este seis carriles por lado, en sí, algunos, fíjate, pues, son demasiados carros. Me, ¿no? me quedé pensando, a ver. Eh, primero eh, abrieron las calles de González Gallo para que los autos. ¿verdad? Ajá. Eh, la catedral y toda la calle esa la acabaron, el atrio de la catedral y bueno, ahí está alcalde, vámonos uh -huh. y ahora resulta que ya eh, el paseo alcalde, pues ya ahora, ahora es un andador uh -huh. entonces todos esos carros que circulábamos por ahí que teníamos que atravesar la ciudad pues casi todos nos íbamos por 16 pm uh -huh. o federalismo uh -huh. sí. al dejar una vía que ya no pues ahora para dónde te vas claro. y luego esa vía tiene ciclovías o el macrobús, por ejemplo. Así es. Entonces, ya hay menos carriles para los automóviles. Nosotros no, no tenemos la cultura de la bicicleta. Digo, no, no somos ni chinos, ni japoneses, uh -huh, ni orientales. Uh -huh. ni, es más, uh -huh. yo no me sumo a una bicicleta, ni por equivocación. Ya a estas alturas del partido. Pues ya. <risa> <risa> <risa> Pero me parece que eso ha ido cambiando un poco, ¿no? Pero como a lo que mejor sí. los que los que Sí, sí, hacer... claro, las generaciones más jóvenes que nosotros, por supuesto, ¿no? Ellos sí lo sí lo tendrán que hacer. Como que pero como que sí lo hacen, ¿no? Como que sí hay más gente que sí se sube a la bicicleta. Yo sí veo sobre todo pues las generaciones más abajo, ¿no? De veinteañeros o treintañeros, pues sí que andan en bicicleta y se mueven a, a varios lados, ¿no? Pues yo a las únicas que veo pasar son a las chavas, en eso sí me fijo, ya lo muchas, pues... sí, muchas mujeres sí, muchas mujeres. muchas chavas este agarran su bicla y ¡prum! y le pedalean no más que también son re imprudentes ¿no? ahora tienes que cuidarte ¿no? más de los carros ahora tienes que cuidarte de las bicicletas sí. ¿no? qué rollo lo que pasa es que la ciudad es muy grande pues sí es también hay que entenderlo lo que dices del parque vehicular sí es razonable sí hay un exceso pero ese exceso en mi apreciación también se deriva por la falta de un transporte público eficiente muchos años eh, quedó eso en manos de, de particulares, sí, entre claro. comillas, porque los dueños de los permisos pues eran los políticos. Claro. Entonces, eh, eh, el servicio nunca fue eficiente, esa es la verdad, el del transporte público. Entonces tú dices, no, ¿sabes qué? Pues, pues una carcanchita. Pues bueno, uh -huh, uh -huh, sí. y entonces pues al hijo le pones una carcanchita. Es bien curioso, una familia con... No sé, papá, mamá Y dos o tres hijos Y todos, todos ven, tienen auto Y todos tienen auto sí, sí, sí, sí, O sea, sí, tú dices, sí, oye, qué onda sí. sí ¿Por qué? Porque no hay Manera de desplazarte, pues Sí, yo yo ya hace... hace relativamente poco un problema difícil sí difícil muy, muy complejo muy complejo yo ya hace poco algunos funcionarios por ahí cuando estaban con lo de las ciclovías y decían es que la la se tiene que crear la nueva cultura de no usar el automóvil no entonces bueno pues teóricamente sí tendría eso que ser muy o sea esa tendría que ser la idea por muchas razones no sí sí sí, sí. tendríamos que renunciar a la comodidad entre comillas del automóvil porque eh, es cuestionable la comodidad no Pero sí tendríamos que renunciar un poco a, a eso en pro de nosotros mismos, ¿no? Sí, por la contaminación, por el ruido, por el por, ejercicio, no, por, por el ejercicio, estrés, por un montón estrés. de razones, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero, tenemos, al mismo tiempo, como dices, si no hay una opción real... ¿No? Así que lo han estado intentando, pues con el, con esto, por ejemplo, de las bicicletas públicas, que te puedes mover, desplazarte de donde te bajas del tren ligero para agarrar una bicicleta y sí, moverte ahí. Sí, eso es bueno, ahí. la verdad sirve. Eso de alguna manera, pero es un área muy limitada a fin de cuentas, ¿no? Y también requiere una inversión, pues, ¿no? Y requiere, lo que decías hace rato, una implementación de una cultura vial, ¿no? Porque de pronto ves a la gente que anda en bicicleta sobre las banquetas, circulando en sentido contrario. Sí, este, ¿no? hombre, la otra vez ya me atropellaba a uno en sentido contrario. No, yo conozco una persona que un ciclista en la ciclovía, este, se subió a la banqueta porque la, la ciclovía estaba bloqueada y entonces se, se abrió la banqueta y esta muchacha salió de una puerta y le pegó y le, le fracturó la pierna. No, sí. De un sí, sí, sí. golpe, o sea, mala suerte, pues no era ni siquiera que vinieran tan rápido. Pero le dio justo donde le tenía que haber pegado, ¿no? Y entonces, bueno, pues un lío ahí, ¿no? Le atinó como el Atlas, ¿no? Ajá, exactamente. Oye, a propósito, enchiladas, de veras, fue campeón el Atlas, ¿eh? Eso Ahora dicen. no está Marcela, que es la que nos da que, lo, co sí, lo cotidiano. Que es, que... <risas> Seguramente hubiera dicho el Atlas, sí. el Atlas. Pero bueno, ya tienen tres campeonatos, pues, ya figuran. Ah, ya figuran, tres, no eran dos, ya, ya figuran. Ya pero... figuran los canijos. Pero, ¿para qué figuran? Pues no tenían nada. Ah, ok. Ya tienen algo. Ya tienen algo. Ya tienen algo que festejar o que claro, recordar. Claro, sí, ya entendí, porque bien. imagínate nomás llegar este, al club y, y, y bueno, pues un trofeo ahí lleno de telarañas que tiene 70, 80 años. Claro. Y, que ya ni te acuerdas los nombres de los jugadores claro, que, que estuvieron. Claro. ¿no? no, pues chido por los que le van al atlas, ¿no? Yo, sí, es, es, es les, les, les mandamos nuestra más sincera felicitación. Sí, cómo no. Este, a final de cuentas, pues debe de ser un deporte, ¿no? Y debe de, debemos de tomarlo de esa forma, ¿no? Por más que insistan en que es un negocio, no, hay que decir que es un deporte. Bueno, <risa> es, la, es las dos cosas, pero pues la, la gente de alguna manera se apasiona y, y, y siguen a, a, a, sus, este, a sus estrellas, a sus ídolos, ¿no? Yo cuando estaba joven, también este, le entré al deporte ese de las patadas Ajá. Y me tocó ver de cerca, yo, yo, yo llegué a jugar de, de chavito con este, con Benjamín Galindo Ah vaya Benjamín Galindo, y, yo este, lo conocí pero ya cuando era Ya cuando eras jugador, era, ya cuando era jugador. Sí. Sí, este, me tocó jugar con el zurdo, así le decíamos nosotros uh -huh. Este, un chavo que llegó de... De Zacatecas y, y destacó, eh, sí. destacó y, y, y, y en, en ese club, en el Nacional, este nos tocó ver eh, cómo ascendió Ricardo Chavarín, por uh -huh. ejemplo, y ya después era el idolazo, ¿verdad? Sí, el, el, el máximo. Cuando Guadalajara era, era todavía más pequeño, pues, ya ahorita esto es un monstruo de ciudad, ¿verdad? Cuando era un rancho más chico. Sí, hombre. Porque sigue siendo un rancho, nomás ahora es más grande. sí nomás un rancho muy peligroso <risa> bueno pues sí, también hay que decir esas son esas son las desventajas del tamaño no del, del crecimiento sí de hecho ayer estando aquí por aquí está el chavo que, que se dedica a, a la cosa del cine ah sí sí estábamos eh, yo llegué a echarme un cafetín no uh -huh. había venido uh -huh. y bueno pues ya llegó la hora de irnos las ya a las 8 cierran uh -huh. Y dije yo, bueno, este pues nada más entro aquí al tocador y, y vámonos. Uh -huh. ¡Órale! Y estaba yo ahí en el bañín cuando regresó chavo corriendo. Me quieren asaltar. Y bajó ¿Dónde? la cortina en serio. Uh -huh. Aquí, aquí a, a unos pasos. Uh -huh. Le digo, bueno, qué ¿cuántos son o qué? No, pues es uno. Le digo, entonces no hay que salir porque está acá <risa> Porque es muy valiente. Sí, ese cabrón es muy valiente y nos va a dar. No, pero pues ¿con qué objeto sales? O sea, claro, ¿para qué? ¿A qué? Cuál, ¿Cuál es el motivo? A lo mejor trae una pistola, a lo mejor trae un arma, ¿o ¿qué? Lo golpeas, lo matas, ¿o qué haces? Claro, o sea, que, pues que, no, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿qué te vas a ganar? Te vas a, a emproblemar más. Claro. Digo, no, mira, vamos esperando un poquito. le llamo a la policía. No, le digo, eh, eh, eh, no pierdes la situación, ¿ve? Ya ves, llegan los pinches tecolotes y es peor ¿eh? A ver su identificación. No, pues no traigo. Ah, entonces usted es el bandido. Oh, ¡Qué la chingada. Yo soy el que les hablé. Es un Pero, tema esto de la inseguridad. Es un tema de fin. Muy difícil, ¿no? Guadalajara se ha convertido en una ciudad muy, muy difícil. Pero bueno, sigue siendo chida, ¿no? A mí me gusta mi ciudad. ¿Sí? ¿Sí te gusta Guadalajara? Sí, cómo no. Este, De hecho... En mi trayectoria delictiva, pues yo pude haberme ido a otras ciudades. De hecho, viví un tiempo en, en San Luis Potosí. Ah, San Luis, sí. Este, bonito, eh, sí, es bonito. Sí. Nada más carecen de agua. El agua ya es un problema para sí, ellos. Sí, sí. Este, una ciudad muy colonial, muy padre, ¿no? Sí. Sus teatros, sus parques, tienen muchos parques, sí, muy, muy muchos padre. Este, una ciudad muy... En aquellos años, este... Todavía muy conservadores, ¿no? Este, hay que ir a misa los domingos. Y... ¿Como de qué año estamos hablando? Pues sería por ahí como el 80, 81 no. por ahí. Y todavía veía salir a, a la familia completita, da Mamá, uh -huh. papá y la muchacha y los muchachos y de misa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando aquí ya todos éramos una bola de herejes, ¿no? <risa> <risa> Decía nuestro papá este ya fueron a la misa, bueno ya después ya ni nos preguntaban, ¿no? estos cabrón no tienen remedio. Claro, perdió ¿Y, la esperanza. ¿Y a qué vamos y ya nos bloqueamos con el padre? <risa> por... o nomás imagínate, con ideas este, comunistas. Válgame ¿no? Dios. Jesús bendito. Sí, hombre. Y la mamá preocupada, ¿verdad? Defendiendo. Oye, pero y en ese momento, en ese tiempo, ¿por qué no te fuiste a San Luis? ¿Cuál fue la razón? Lo que pasa es que eh, un amigo mío que ya falleció eh, Trabajaba trabajaba ya en San Luis Me dice, vente uh -huh. Yo he tenido un pequeño altercado ahí dije, bueno, pues voy a ver qué onda, ¿no? Ah, ok, ok O sea, era y, como una opción incluso de, como de, de, de dejar atrás cosas. sí Sí, sí, algo así sabático, ¿no? Uh -huh, uh -huh. y dice nah ya no me quiero bronquear, ahí muere uh -huh. y, y estuve, por allá estuve muy a gusto, ¿eh? De repente hace frío en San sí, Luis Sí, sabe hacer frío, cómo no, sí Pero comíamos muy bien, la comida es buena, eh, un buen cafetín. Eso es indispensable. No, no, no, una ciudad muy chida, eh, que te podías mover muy rápido. Sí, pues un el, lugar pequeño, ¿no? El, el transporte bien rápido, o sea, te desplazaba de volada. Y ya finalmente este se resolvieron los, los, los, los problemas. Los conflictos. Los conflictos familiares, y, y ya mi novia me convenció y pues ya me quedé acá. Eso. Además, a mí me gusta mi ciudad. ¿Te gusta Guadalajara? La verdad, Guadalajara es para mí muy chido, y vaya que conozco algunas partes, muchas partes de la república, Ajá. pero Guadalajara se me hace muy chido. El Distrito Federal me gusta mucho, pero nada más el distrito. No ya nomás te alejas <risa> poquito y dices Oye, horror". Pues, bueno le, pues ahí cómo, la, le hace, cómo le hacen esto? la ciudad de México tiene otra este cómo se dice este otra dinámica no es otro tipo de ciudad pues no por nada bueno una ciudad tan super poblada con un montón de ventajas y desventajas que implica la sobrepoblación. Se vive rapidísimo ¿no? no sí claro yo yo en aquellos años viajaba con Por motivos de trabajo de la empresa de mi papá, todo se resolvía en México en aquel tiempo. Te estoy hablando de los años 80 a 90 Ah, claro. Entonces siempre estábamos ahí. Ese es parte del problema, ¿no? El centralismo. Sí. Ya cuando se, des se descentraliza, bueno, ya todo lo resolvemos por acá. Pero uh -huh. en aquellos años había que ir y hay que ir a la junta y hay que ir a la, y, y estábamos constantemente por allá. Eh, eh, entonces, este, ya desde aquel tiempo apartaba un dillita va. Para ir a darme la vuelta por claro, sí, el no, es muy chido. Sí, me, sí, sí, México sí. es muy chido, ¿no? Sí, sí es. Ahí fue donde empecé a medir más de cerquita a San Maximiliano y dije, nada, vamos a fusilar a este carro. <risa> <risa> pues sí, ya ahí fue donde te convenciste, donde sí, te hiciste el republicano. Sí, sí, sí. <risa> Esa es otra historia, ¿eh? Yo, <risa> yo, yo me hice. Mira, eh, yo soy de formación. Eh, ahora sí que conservadora, ¿no? Por los. Los, los padrecitos, ¿no? De colegio ajá. Y todas las materias y todo, y la historia Y Juárez era el gacho y, Sí, claro. Bueno, claro. me acuerdo un maestro una vez que <risa> Pone una cara de horror y nos dice Ya cuando Juárez estaba en el lecho de muerte Llegó el señor cura y la chingada Porque pidió un cura ya cuando sintió la muerte No el favor ajá, ajá. Pues y Juárez era católico, ¿no? Además, ni chance de haber tenido de eso. El caso es que, este, ya cuando piró, volteó el, el señor cura y le dijo a los que estaban presentes: Acabo de ver que Juárez terminó condenado al infierno. Ande, cabrón. Sí, no, será poquito menos que el demonio, ¿no? no, no, pues nosotros estábamos aterrados, imagínate unos pinches chavos ahí de 12, 13 años oyendo esas historias, decíamos, no, ese cabrón <risa> era malo, ¿no? pero a la hora que ya empiezo a interesarme la historia de México, y empiezo a leer, pues no es cierto, no es cierto, aquí lo que pasa es que son intereses económicos, claro, como en todo, de repente ahí nos perdemos, no, queremos hacer eh, del presidente Juárez eh, pues un come curas, que no lo era, o queremos hacerlo la gran figura, que tampoco lo era. Uh -huh, que tampoco lo era, claro. O sea, él era un hombre de su tiempo, de estado, y que hizo lo que tenía que hacer claro. para defender la soberanía, la soberanía de nuestra nación, que en ese momento estaba en formación claro ahí es donde nos perdemos decimos bueno ¿por qué actuó este cuate así bueno porque así tenía que actuar sí sí sí claro si no no seríamos el México que somos ahorita sí entonces si deja vivir a Maximiliano sí. hubiera tenido bronca porque luego vienen otros claro y, y de por sí llegaron después los de por gris, sí llegaron ¿verdad? y como y, que siguen llegando no como que no se pues acaban. es que Como que ahí la maquinita que los está echando no, no termina. Pues es que precisamente los imperios, que ya lo hemos platicado, ¿no? Eh, ¿Cuál es su objetivo? Primero, los recursos naturales. Claro. Sacarle provecho a, a, a esa nación. ¿Cómo puedo dominar a una nación? Pues primero les destruyo la historia, ¿va? Claro, la aniquilo. Para construir... Una o, nueva historia. Una nueva historia y hacer creer a, a, las, a las nuevas generaciones este, que estos eran malos, malas ideas, eh, deseducar a la población, uh -huh. eh, meter la, la idea que un país que no pasa nada, como México. Estuvo tantos años dormidote, ¿verdad? Uh -huh, y pasaban sobre de nosotros. Nunca hu hubo democracia. Ahora se me hace curioso cómo la gente se pelea en el Facebook y el, hasta en los camiones o en la calle. Uh -huh. Porque unos le van a obrador, otros no le van a obrador. Y unos están por las energías limpias que no saben ni qué chingados es eso. <risa> Curiosamente. Pero no se ponen a meditar. Que esa, esa reforma eléctrica que nos metieron estos cuates obviamente que son empresas gringas y españolas ajá. pues va con la finalidad de tumbarte la lana, ese es todo el rollo porque qué explicación le podemos dar porque las hidroeléctricas este, eh, terminaron por hacerlas funcionar al 20-30% para meter este, unas pinches hélices que dejan de girar cuando no hay viento y entonces ¿sí entra la otra energía ajá la energía hidroeléctrica pues es la más limpia que hay es un agua que hace mover una turbina uh -huh. sí. y no contaminas ¿En ¿qué contaminas? vamos, ni siquiera el agua la contaminas entonces que nos vengan con el cuento de que las energías limpias, tú dices, ah, caray, a ver, espérame como que las cuentas no salen porque eh, hace ocho años tú pagabas de luz, por decirte de una casa normal, pagabas 200, 230 varos y de un de repente recibos de 500, 600, 700. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sacar aquí las cuentas no salen. ¿no? Pues no salen porque llegaron estos cuates que vienen obviamente con intereses económicos, que vienen de un imperio que trata de, de obtener un beneficio. Claro. ¿sí? Y todo ese bombardeo que tienen de ideas con que... Ahora ya todos son ecologistas. El tren maya es un eh, poquito más que, que la tercera plaga que les mandó que o vaya al Egipto. ¿ver? Porque va a destruir la selva, ¿cómo ves? Yo no conozco un ferrocarril que haya destruido una selva. ¿eh? Bueno, pero es este, es un tema muy complejo es un tema muy complejo a mí me parece que por supuesto que si sí hay un impacto ambiental pues no pueden haber para abrir una vía hay que tirar árboles es, es... Claro, claro claro o sea hay un hay hay un impacto ambiental yo no sé qué tanto ni sé si eso es lo más o sea no sé si en este mismo momento hay otras cosas que impactan mucho más no no no lo sé Este, fíjate, te voy a contar una anécdota. A mí me pasó una vez fui a Chiapas <coughs> en, por tierra, viajé en una camioneta por tierra. Y en algún punto en el mapa estaba trazada una todavía no todavía no estaba tan tan tan común, no era tan común usar el teléfono para la navegación, los ah, estas, órale, estas órale, aplicaciones ya. de navegación que ya te dicen por dónde, era un mapa de papel. <coughs> y tenía una carretera eh, marcada que nos recortaba un buen tramo de viaje y nos acercaba a un punto donde queríamos ir entonces fuimos todo bien, todo bien, hasta que llega un punto en donde empieza esa carretera ese pedacito de carretera que veíamos que en realidad estaba solamente trazado o sea, estaba en construcción ajá, no ajá. estaba terminado Pero como nosotros traíamos una camioneta grande, este, pudimos, este, pasar la mayor parte de los de los tramos. Pero íbamos prácticamente solos porque la carretera estaba nueva, pues todavía no se inauguraba, okay. ¿no? Apenas estaba en desarrollo. Construcción. Sí, sí, sí, casi, casi estaba completa, pero todavía había unos pedazos, sobre todo en algunas intersecciones, en donde pasabas como por un vadito y entonces otra vez volvías. a, a sí, la Sí, ahí carretera, está complejo, ¿no? hay que Así. hacer alguna obra de ingeniería para que no haya tanto desarrollo. Sí, ah, y entonces ya en un momento vamos en una recta interminable con el sol cayendo no de frente a nosotros ya sabes todos así cansados ya queriendo llegar y de pronto vemos así a lo lejos una familia de monos llega una, un mono más grande obviamente llega como este tipo de monos araña que hay en el en el sureste y entonces llega a la esquina a la orilla de la carretera y así como gente no que se asoma no a ver si si todo era seguro si podía pasar y entonces cruza ya corre no tenía educación vía. Ajá, exacto <risa> entonces ya corre y cruza los los seis carriles no que abarcaba la, la, la carretera Órale. y atrás de él después nos dimos cuenta que era una hembra atrás de él toda la familia de changuitos no grandes chiquitos medianos Órale. como cuatro o cinco atrás no corren también de todas y, las edades. y cruzan claro Y entonces ese fue como el como el, el ejemplo explícito de esta idea, pues, cuando dicen que las construcciones en, en estas zonas selváticas o zonas forestales modifican la migración de los de los animales, la migración natural y sus, sus desplazamientos y todo esto que tiene <coughs> algunas consecuencias, pues, ¿no? No estoy seguro si eso es mortal, ¿no? No, sí debe ser. Pero sí, sí, sí, pero o sea, de alguna manera no se puedo, modifican, ¿no? Sí, claro, ahí no podemos hacerle de... No podemos hacernos de la vista gorda, o sea... Sí, yo lo Si sí los impactas... Sí, claro. Si sí les claro. cambia su conducta, les modificas... Yo sí. a lo que me refiero es que no sé si hay... O sea, por ejemplo, si ellos necesitaban cruzar por ahí para desplazarse a algún lado para determinada cosa, no sé si había otra opción que no les implicara tener que cruzar la carretera, etcétera, etcétera. Sobre todo porque las carreteras, bueno, pues tú y yo sabemos que son además... Un, un espacio de desarrollo, ¿no? Tú pones una carretera en medio de la nada y en un tiempo ya va a haber en la orilla una persona que está vendiendo no sé qué y que luego va a construir su casa y que luego va a construir no sé qué y que luego va a necesitar un baño y que luego va a necesitar va a haber un desarrollo. desagüe y va a necesitar luz y va a necesitar bla, bla, bla. Claro. claro, ¿no? claro. Entonces todo esto multiplicado por N cantidad, ¿no? implica por supuesto que estos espacios que no estaban habitados ahora con el, con el trazo de una carretera pues se habiten no y se, y se desarrolle como dices implica muchas cosas no pues es que el tema ese tema es complejo pues, sí es eh, eh, de entrada eh, la población de seres humanos pues, va creciendo claro sí y por como supuesto como bien lo acabas de decir nosotros necesitamos todo así es eh, desafortunadamente somos los La especie más inteligente pero la más necesitada sí, sí, sí, sí, así es si Imagínate que nos soltaran a nosotros a estas alturas del partido en la selva ¿verdad? Pues no, no alcanzamos a salir de la selva no, no. cuando ya pelamos sí, no sobrevivir, Sin nada, pues sin sí, herramientas sí, sí, ni claro. sin nada, claro, sí, no sobreviviríamos ¿Por qué? Pues somos tan dependientes sí. de, de, de, de lo que el, el ser humano ha creado El hecho de que, de que ya no tengamos un teléfono y estemos desconectados del mundo, entre nos, comillas, ¿no? Sí, pues es que así nos sentimos, somos sí, los, es, los que somos dependientes así de esta es, cosa. Porque es. Necesitamos estar en contacto, dónde estoy, cómo estoy, cómo estás. Puras, así es. Y te sientes este, que, que, que lo necesitas y sí, no sí. lo tienes. Pues te empiezas a estresar, te da, te da ansiedad y <risas> es un rollote, ¿no? Sí, absurdo, ¿no? Sí. Sí, imaginemos este, entonces cómo navegaron para venir a, a, a, a reencontrarse con América, porque sí, se, di claro. que se dio que nos descubrieron, ahí se van a enojarlos. Claro, claro. Este, imaginemos en el mar perdidos ahí nada más con las estrellas, cómo lo hicieron, o sea. Pues porque estaban acostumbrados claro, a hacer a su tipo de vida. Claro, ¿no? por supuesto. Y ellos no se perdían, o, o vayamos, los antiguos no se perdían. O vayamos más estrellas. atrás este, con las con las orientaciones, por ejemplo, perfectas y exactas de las pirámides, ¿no? De las pirámides, por ejemplo, ahí en, ahí en Teotihuacán o las pirámides de Palenque, ¿no? O de, en Chiapas. L las de Egipto. O las de Egipto, la, ¿no? Entonces, con todos estos trazos no, exactos. las de Chiapas también es increíble. Milimétricos, ¿no? ¿no? Con uno, este... Que dices, bueno, ¿cómo sin ninguna herramienta, sin ninguna tecnología moderna, cómo lograron tener ese control y ese conocimiento de, de, de todo ese tipo de, de cosas, ¿no? Que y yo si creo que ahora nosotros que la, para empezar ni vemos las estrellas, ya hay tanta conservación. No, pues es que aparte ya ni se ven. Sí. Por tanto es Bob. Por tanto es muy y por tanta luz, ¿no? Y por tanta luz, este, que nosotros no nos sabemos guiar por las estrellas. Así es. Recuerdo hace años, yo tenía un amigo piloto aviador, ¿no? Uh -huh. Y eh, yo le jugábamos ajedrez. Uh -huh. El señor eh, era, era mayor, uh -huh. pero mayor del ejército. Ah, ya, ya. Y aparte era mayor, pues, <risa> que yo, ¿no? Y yo le decía, no, mi Führer. si <risa> decías Führer. Sí, era mi Führer. Y, y, y él me decía, mariscal, ¿verdad? <risa> <risa> A ver, mi mariscal. Ajá. Así hablaba ¿verdad? Sí, sí, sí No sea pendejo, Mariscal Porque él era militar, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Mire, venga Le voy a enseñar, me dijo un día uh -huh. Ya salimos allá a la azotea de su casa, ¿verdad? Porque era piloto aviador. Uh -huh. Dice, mire, esta estrella, así y así Me empezó a dar una clase Dije yo, bueno <risa> Si estuviera yo, me puse a pensar Si estuviera yo en el bosque de la primavera Y quisiera orientarme, ¿no? Pues, sí, sí, pues, sí. pues pelas Sí, sí Y para él nada más le bastaría ver el, el, el cielo y las estrellas y saber a dónde tengo que caminar y, y, y dónde más o menos me ubico. Claro, ¿no? claro. Y claro, pues eh, toda, toda esa sabiduría pues de los antiguos pues se ha perdido, ¿no? Porque, sí, sí, sí. Aparte que pues no hay una escuela que nos, que nos lo enseñe. Que además. nos lo enseñe, ¿no? Sí, pues porque además son como, como conocimientos... este En desuso, ¿no? Justamente es un círculo vicioso, volvemos a lo mismo. Dicen, no, bueno, pues si ya traes tu teléfono, que le vas a picar ahí, te va a decir exactamente para dónde camines. A donde, o sea, tú le pones la dirección a donde quieres llegar y te va a decir a dónde camines, pues ¿para qué demonios te explico cómo funcionan sí, las cosas? No seas güey, ya te pasaste, ah, ya. Exacto, <risa> y ahí sí, vas sí. para atrás, ¿no? Que te dije que dieras vuelta aquí, <risa> <risa> que ya te pasaste. <risa> Sí, sí. Entonces, bueno, pues todo esto se va modificando y va y va cambiando. Y pero volviendo al tema, pues yo te, te decía que esta, te decía esta anécdota de la carretera, este, bueno, porque es evidente que hay un impacto, ¿no? Y ahora lo que lo que hay que ver o lo que habría que sopesar es el, el desarrollo positivo que pueda generar esto, ¿no? El beneficio que pudiera traer, ¿verdad? claro, claro. Y esto tiene que ir. De todos modos, sumado a una serie de, de circunstancias o de situaciones o de cosas que, que impliquen responsabilidad de todos nosotros. Es decir, un gobierno no puede, no puede obligarte a que tengas una conciencia ecológica. O sea, no hay no hay manera pues de que un gobierno, por más este, medidas que tome, por más restricciones que tengan, no te puede obligar si tú no asumes esa responsabilidad. Todas las leyes tienen esa cuestión. ¿no? En todos los lugares está prohibido circular sin el cinturón de seguridad, por ejemplo en un automóvil. En sí, todos los la, lugares la está, es que le, que está va, comprobado ¿no? Prohibido prohibir ya Pero además está comprobado pues Que en un accidente, que en un choque Si no traes el cinturón de seguridad Tus probabilidades de morir aumentan así estratosféricamente No y eso es cierto ¿eh? Claro Pero y también aún hay la así, otra Y aún así Hay la otra Si traes, no el, lo cinturón, usas, ¿no? si traes el cinturón tam, también te puede ser perjudicial Sí, pero la mayoría de los casos La estadística digamos sí. estadística Nos dice que es mejor usarlo que no usarlo Una, y a la gente pregunta, le sigue valiendo más. Sí, sabes qué número es aquí? Seis 615. Seis Es que están preguntando los náufragos. Ah, los, los, los que vienen ahí en el, en, el, en el, la sí, canoa. Sí, ahí vienen en chalupa. Ah, eso. Entonces es un tema, ¿no? Es un tema, pues, entonces, por más que haya un gobierno que te obligue o que te diga se para la basura o no tires basura aquí o te voy a multar, te voy a... bueno, si la gente no asume también su parte de responsabilidad, pues no hay política que funcione, somos demasiados. ¿Es ese es el problema. Si estuviéramos en un pueblo de 100 personas, bueno, pues sería muy evidente y sería muy fácil controlar a 100 personas de manera que, bueno, ya todo el mundo te vio tirando basura, cabrón, ahí te va tu multa y entonces te vas al bote 24 horas y entonces, bueno, es muy fácil, ¿no? O vas a ser señalado y con eso ya... Claro. Va, claro. va, va, va a ser motivo de que modifiques tu conducta. Aquí, aquí el problema es que mmm, no nos conocemos, aprovechamos eh, el anonimato. Para claro, somos la, tantos. Y luego no hay la educación correcta. Sí, claro. Entonces... Bueno, bueno, veámoslo con lo de los cubrebocas, ahora en la pandemia, ¿no? Con los gringos, los gringos que son especialistas en esa serie de estupideces, este, de, de su derecho a enfermarse. ¿Cómo me vas a obligar a usar el cubrebocas? Yo tengo derecho a enfermarme. Bueno, con esa punta de ignorantes que además abundan en todas las sociedades, que para otras cosas que deberían de protestar no protestan, pero para esa serie de estupideces se superapuntan, ¿no? Sí, es, ¿Cómo? Es, ¿Cómo es, lo resuelves? Es, ¿Cómo le haces? ¿no? Es, es, es que de veras pare, parecería que... Bueno, las sociedades también implosionan, pues... Sí, definitivamente. avanzan y yo re yo retroceden. Sí, yo, yo creo que estamos en un retroceso. Sí, ¿no? claro. Ahora tú ya no le puedes llamar la atención a, a una persona que esté haciendo algo incorrecto. Me refiero un adulto, a un joven, porque inmediatamente voltea y usted qué pinche viejo, <risa> este Las chicas hablan un lenguaje que yo les entiendo perfectamente, pero llega a ser de repente tan, cómo decirlo, Uf, eh, medio incómodo, pues, escuchar que una jovencita, este, diga tantas cosas, eh, con esa pinche rapidez. Pero ese es un tema, ese es, ese es un tema generacional, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, yo lo he podido acostumbrar a eso. Este digo yo chafle, este digo las palabrotas las conocemos no claro, nos asustamos claro. de nada pero hay lugares donde las puedes decir y hay lugares donde eh, hay ciertas cosas que no debes de hacer pues claro claro sí y y, y ahora este los chavos pero la ahora mano, todo es relativo no sí eh, como que ya nos igualamos verdad ya no hay la persona adulta Mayor a quien hay que respetar y hay que este, de alguna manera si puedo echarle la mano. Sí las hay todavía personas sí, así. No, sí. Pero son los menos. Pues. A, mí, a mí me parece que el, que el respeto y estos valores, entre comillas, que, que antes us, se usaban más y luego se modificaron y ahora se usan menos a, a la visión de algunos. A mí no me parece que se usen menos, a mí me parece que se modifican. Sí, sí, Fíjate, sí. Fíjate, yo el otro día… Evoluciona, pues. Sí, sí, se modifica. El otro día <risa> platicaba con mi mamá y entonces me contaba que su abuelo… Bueno, su abuelo era prácticamente dueño de la mitad del pueblo donde vivía, ¿no? Este, entonces, pues era el hacendado y, y... Porfiriano, 100%. Pues no lo sé de cierto, pero lo supongo, como sí, dice Sabines, sí, ¿no? sí, Que, sí, que sí, por ahí sí, está, sí, va la cosa, ¿no? Así era. Una persona tipo. con poder, ¿no? Con poder claro. de, de, en varios sentidos. Y pues con lana, ¿no? Además. Entonces, este, eh, me estaba contando de cómo la gente... Me, me decía, fíjate esta frase, me decía, es que mi abuelo era un hombre muy respetado. Y entonces me, me, inmediatamente después me dice la gente se bajaba de la banqueta para cederle el paso, ¿no? Ahora como al señor cura, chingada Como al señor cura y entonces yo decía para mis adentros respetado, no ahora temido o temido, hombre. exacto, ¿no? De ¿no? Era temido. Pues porque era el pinche cacique del pueblo, sí, pues. No, va a ser no que se resbale no. una cáscara de plátano este cabrón y mete no la bronca, exacto, a mí, hombre. Pero además eso no es respeto, pues, ¿no? O sea, no era porque el señor fuera una buena persona, que no estoy diciendo que sea mala persona, pues no, o sea, no no, no sí, ese sí, es el sí, tema, sí, pero no era... Era el estatus. Pues. Claro, claro, y era, era el, el sinónimo del poder económico, del poder del pueblo, del ranchito si quieres, ¿no? Pero era el poderoso, claro. ¿no? El que tenía que ver, el que... Y había que verlo de ladito y... Sí, días, sí, no, pues se quitaban verdad, el sombrero, usted, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Exacto. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, esta... esta Eh, circunstancia de valor o de valores que mi mamá reconoce como respeto bueno pues ya ahora nos damos cuenta que no es respeto pues no que es otra cosa que implica otra cosa y que tiene una razón de ser no sí, así es. que era perpetuar el poder en los poderosos y al jodido dejarlo todavía más jodido que hasta se tenía que bajar de la banqueta no yo recuerdo por ejemplo en los noventas eso de eso te estoy hablando hace Pues, ¿qué será? 70 años, ¿no? Órale, ya, ya empezaron a llegar. De este eh. tema, muy bien. Todos empapados, de, de, pero. Aquí. Te, ha, te hablo de hace 70 no. años, ¿no? Pero la primera vez que yo fui a San Cristóbal de las Casas, a mí me tocó, estamos hablando de los noventas, la, la, la mitad de los noventas, a mí me tocó ver cómo bajaban a los indígenas de la banqueta para que pasaran los llamados coletos o los blancos, pues los hacendados, sí, que además eh, tú los veías, pues. Sí, fíjate ¿no? que ese tema, este, lo, lo, lo, vivieron también en la India con Gandhi. Sí, por supuesto. Por supuesto Pero fíjate y la diferencia, la diferencia la bronca, cronológica, ¿no? Sí. Ese es el tema, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, así. porque entonces lo pensamos como una historia muy lejana y resulta que es más cercana de lo que pensamos, así es, ¿no? Así y entonces es. toda esta resignificación de los valores a mí me parece que es muy positivo que se cuestionen y que entonces bueno una persona joven tenga la capacidad de Nivelarse o igualarse con una persona adulta, pues, ¿no? Sí, no tiene nada de malo, pues, Porque el tema es no. justamente la, la, ahora sí, el respeto, respeto, pues. O sea, tú tienes derecho a pensar diferente, punto. Para tengas la edad que tengas. Como si el cabrón dices, ese en Estados Unidos que se quería enfermar y, y Exacto. Y de ¿no? exacto, cubrebocas, exacto. ¿no? Ahora, pero dentro de un clima de respeto tendría que haber una discusión que dijera, sí, bueno, tú tienes derecho a enfermarte. No te puedo obligar a que te pongas el cubreboca. Pero los demás. Pero ¿no? tenemos un derecho general es que ¿no? es común para todos, tenemos que ver por el bienestar de todos, no solamente por el tuyo, no solamente por tu derecho, ¿no? Sí, si o sea, yo tengo decir, mucho cierto. calor, entonces tengo derecho a caminar encuerado por el centro de Guadalajara. Oye, por no, favor, pues, ¿no? No. ¿Qué necesidad hay de que toda la gente vea semejante... La asquerosidad, ¿no? Andando ahí, ¿no? Esas o sea, miserias. Pensemos en el, el bien común, ¿no? Que va esas miserias. Y entonces, bueno, la gente se limita, obviamente, este sistema si no se educa, la gente se limita a yo, yo, yo y yo, y lo que a mí me interesa, y lo que a mí me favorece, y lo que a mí me gusta. La sociedad del yoyo -yo. Que es finalmente lo que hacen los... Imperialistas, sí, pues, esos, ¿No? esos cabrones ya mejor. Bueno. Ya, Marcela, bienvenida. Manachío, Ay, buenas tardes. Perdón, fue un relajo porque cuando ya disponía a venir para acá empieza a llover. Nada, nada, dos padres nuestros y una ave María. Y... Usted sabe que yo nunca falto, nunca falto, y así llueva, truene, relampaguee, Llego tarde, pero nunca falto. Yo lo sé. No, sabíamos, sí, sabíamos que ibas a venir, sabíamos la, que ibas a venir. Dándole la bienvenida, a Marcela. Ay, muchas gracias. ¿Cómo han estado? Qué bueno. No, bueno, pues estamos esperando. Mojados. Su... Estamos sí, esperando y mí, su sección, no, me imagino que por las causas de esta lluvia no vino nuestro invitado ni tampoco Juan Pablo. Estaba parado ahí en la calzada. ¿Cómo? Sí, eh, pues es que no puede pasar. No, y la pues. calzada es un desastre ahorita y hice 40 minutos y ve que de dónde vivo yo aquí bien cerquita 40 minutos para llegar hasta acá. Yo estaba aquí a dos cuadras hice como 45 minutos. Sí, pues sí. es que entre que se inunda y entre que no pueden pasar y todo es imposible, ¿no? No es que me pasó un, me pasó una cosa bien curiosa mira salgo el billar y en eso ¡Pras! Ah el aguacero el aguacero entonces pues dónde dónde me meto las chavas que estaban ahí se subieron al camión me quedé yo solo en la baqueta y vi se una quedó sin sus chavas no hubiera no, subido no, al camión pues total pues, una total, vueltecita, una y, luego vueltecita y luego ya te regresaba. Pues, sí, pero es que pero es que traía la guitarra entonces dije, oh, pues, no, con mayor razón pues, hubieras quedado unas rolas las rolas sí. ¿no? bueno entonces estaba una cortina así abierta y ya me paré así ya, y, y me dice el chavo muy amable me dice no, no, es, se va a mojar más acérquese para acá, y, y me trajo una silla, ¿no? dije yo, este cuate qué buena onda, sí, no sí, sí, sí. sí, le digo, no, es que no quiero importunar yo voy aquí, cerquita, no, no, no siéntese, y se mete el cuate, ahorita vengo Muchas gracias. se mete ahí a su negocio uh -huh. él, él trabaja ahí, es de impresiones y todos Ajá. esos rollos y saca una pistola Ay, me la pone en la cabeza <risa> neta cara. te digo neta, eh y se toma cerveza, no, le digo, pues ahora te vas a chingar dos caguamas aquí conmigo, cabrón, a mí se me hace. Digo, oye, usted pero, ¿Qué? usted estaba en el gil, estaba en el gil, y no, dije, no, no, es no, es lo que le dije, que estaba en el gil, no, no estaba en el gil, no en el por gil. esas características, No. Se lo, es el gil, se lo juro, por el osito bimbo, que así ocurrió, me puso una pistola, sacó una caguama, me dice, hasta que se acabe, güey. <risa> no, Dice, pues bueno, ya pero ni qué hacer, ni qué hacer, no, definitivamente, modo de ni modo de negarse, claro. Y luego que vais a saca otra. No, Dice yo no, la no, madre. No, pero es costumu, que yo tengo un programa hasta que se acabe. Miren, no, sí, miren, ya miren. que se acabaron, ya ahora sí, ya. Y es más, ya se acabó ¿Wow? la lluvia también y llegué. Justo, justo, tiempo. diez minutos. Antes, se lo hubiera traído al programa. No, pues ya quería venir. Con otra cagoma que. Pero es una realidad eso, ¿eh? En cualquier momento. Nos pueden asaltar, ya. Yo dije, este cabrón me va a pedir la lana o... Pero no, nada de eso. ¿No? Nomás no. quería un rato agradable. Eh, pues quería, y luego salió bien platicador. O sea, empezó a hablar de los imperios y todo ese rollo yo dije. ¿Sí, es? Este cabrón lo voy a invitar al programa cualquier día. Cabo le va en Maximiliano un descuido, también, un vente, vente le, por... le va Maximiliano y aquí ah, lo crucificamos. Sí, de, de, sí, tiene que desempatamos a los score porque va, está muy reñido el asunto. ¿no? no, pues yo se me complicó. El caso es que ya estoy aquí. ¿Y qué hubo de relevante esta semana? Sí, lo pues, cotidiano. Lo el bicampeonato del Atlas. ¿Qué te dije? Eh, exacto, estábamos esperando. No, dije, no quisimos decir De nada, perder pero... la cerveza, yo le dije, te voy a apostar dos cervezas y Barcelona las paga <risa> y no va a decir que el Atlas. <risa> ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Ya quiere que hagas si yo le voy al Atlas? Ah, Atlas, aunque, Atlas, gane. Atlas aunque gane. Aunque gane. Sí. No, bueno, no, me acordé de Chavita que en paz descanse que ya no le tocó ver bicampeón a su Atlas. Sí, hombre. Pero, pero bueno, Chavita. Pues Chavita, su amigo el del billar que ah, iba al sí, Atlas. Sí, hombre. Sí, de veras, qué pena, pero... Pero este. Sí, Ay, no, bien Atlas dos, que sí. era ah, sí, Salvatore. Yo me acuerdo la última vez que yo platiqué con él, do, cru, no, bien crucé bien. dos, tres palabras, estaba jugando el Atlas. Sí. No, y pues. Ya, que... Él andaba buscando con quién apostar. Ese ah, día, sí. nadie le quería apostar. Sí. Y, <risa> y este, creo Daba que. Daba mocho, ¿no? Yo te, te voy mocho. No, sí. sí, me acuerdo de él y, y este la, las sí, últimas Salvatore. palabras que yo crucé con Don Chava, que, que en paz descanse, este. Fue precisamente estábamos viendo un partido del Atlas. Sí, sí. Estaba y, jugando contra la Chivas. Y está, sí, era un clásico. Y, y este. Y creo que a ese día en la noche o al día siguiente falleció. Ya, pues ya, ya no, este, sí, ya no, ya no nos pudimos despedir de él. No, no, no tuvimos eso. Pero bueno, este. Volviendo aquí, al. Bicampeonato, que dicen que se robó el triunfo A mí no me importa, el chiste es que son Campeones. El chiste es triunfar El chiste es triunfar, A ver, empezando desde el partido De los sí, Tigres. Sí trajo, sí trajo sus banderines Y pancartas como, para como, poner Como campeonato. dicen las reglas del capitalismo, hay que ganar Como sea sí. ¿no? Si sí trajo sea? sus banderines y no, te no, no, no, pero mi camiseta del de de Atlas me la llevé el lunes cuando uh, sí. voy a trabajar Ah, ya iba camino y camino y con... Yo no sabía, fíjate que eras fan, eh, fan sí. del Atlas Sí, bueno, Algún defecto años, tenía que tener de... Más ver, o menos 1985 cinco Sí, este, bueno, es pues mi cuando, equipo Cuando te ya eras fan consolidada Sí <risa> Entonces este... ¿Y cómo es que te dio ese mal? A ver Cómo es que adquirió es ese se malo. Mire, sea, lo que pasa consulta, es que cuando en no traía esa, cubrebocas. <ríe> en esa época lo, los chavos del barrio con los que nosotros nos juntábamos eh, él, vivían, en, más bien nosotros vivíamos enfrente de la casa de, de, de esta familia. Atlistas, atlistas de corazón y, y nunca había visto una familia tan aficionada Y tan, entonces nos invitaban A los partidos del Atlas Tan ah, aferrada ¿verdad? Y vamos, y, y, y a mí lo que me enamoró fue que La gente del Atlas, o sea, la, la, la afición del Atlas es fiel a su equipo. No, no, no, no, ahí, no, hay no gane, eh, sí, ahí no hay tema de Exacto. Eh, me ha tocado ir a los partidos de las chivas donde van perdiendo y la gente le ya tribuna, les empieza gacho, a gritar de sí, cosas, a sí. aventar tonterías y sin embargo al Atlas no, su, <coughs> su gente, su, su fiel, pues por eso es fiel. Y sí. luego, pues, las barras y, y, y toda la fiesta que se arma en las tribunas. No, pues, ¿cómo no me iba a enamorar del Atlas? Así que... Como bueno, lo... no podemos negar esa parte, que ahorita que estamos hablando de fútbol, no podemos negar esa parte. A mí el fútbol no me gusta, pero las veces que he ido al estadio, hace ya algunos años, me ha tocado ir en estas circunstancias con gente que es verdadera aficionada. Pues, no con nada de esto de las barras ni nada de esto, ¿no? Sí. Sino estas familias que son aficionadas. Y la verdad, he pasado un rato muy, muy divertido. Sí. Ay. Yo siempre iba a los partidos del Atlas, sí, siempre. Ya sabía que los sábados a las 8.45 era ir a ver al Atlas. Qué pérdida de tiempo, pero... Bueno. Pues bueno, <risa> ganaran o perdieran, uno estaba ahí. Claro. <risa> Mire, ya lo dijo Sergio Funk, y lo dijo muy bien. El Atlas es el único equipo que juega con dos bolas una que es el balón en la cancha uh -huh. y la bola de pendejos que está ahí. <risa> así dijo no se acuerda que dijo sí sí sí me acuerdo <risa> y el, pues tú lo conoces cuatísimo pues, y yeah, sí. pues no habían sido campeones desde 1951 bueno, fueron campeones en el ah desde el año pasado de, en el año pasado, el pasado. Este, y les regalaron otro campeonato y dicen que se los regalaron bueno porque pues ellos sí ellos ganaron con marcador global lo mismo fue con el partido de los tigres y, y creo que a los tigres les anularon los cinco goles que le metieron Ay, al Atlas porque Miguel Herrera metió nueve extranjeros cuando nada más están permitidos tres y... Pues ese pues, pendejo bueno. que, que... No, bueno, te digo. Imagínate lo más... <risa> Y luego entrenador de la selección mexicana. Se fue, no, no, no, pues por eso. No, no, no, ya, ya de la Ay selección Dios. ya ni hablemos. ¿por Ay Dios, porque <risa> ya, ya son temas tristes. Y esos son temas tristes. este Pero eh, en algo yo he, he visto, me acuerdo bien en el Mundial de Rusia, eh, en el Mundial pasado, cuando salieron los calendarios y los equipos con los que le tocaba jugar a México, uno de ellos era Alemania. Y a toda Órale. la gente que yo tengo en redes sociales y amigos me decían, no, es que ya perdimos, o sea, todavía no empieza el mundial, todavía apenas saben con quién contra quién van a jugar y ustedes ya perdieron, entonces la sorpresa fue cuando juega México con la selección de Alemania, gana México. Bueno, claro. es que es, es como la guerra contra Estados Unidos, todavía no empezaba la guerra del de y 40 y, y ya habían perdido. Y, y, el, y, Así luego, es el y luego ahora con este <coughs> nuevo calendario les toca Argentina y también ya están derrotados. Y, y creo que esto es un fenómeno social muy interesante este, porque el mexicano no ha terminado de entender que todavía tiene... Mentalidad de conquistado. Eso es muy triste, o sea, hace mucho que pasó sí, la sí. conquista y seguimos teniendo mentalidad de conquistados y de derrotados. Bueno, pues es, es que es complejo, ¿no? Es una. Finalmente son muchos años, varios siglos, de. de sumisión, ¿no? De perder de, en penaltis De, de perder en penaltis. Penaltis, sí, porque Siempre ya. Llega, nos han nunca para... pasan de octavos de final y, y, y ya de ahí, no, pues vamos a perder. Y pues sí, pierden. Precisamente Carlos, por eso yo soy republicano. <risa> Fue la única vez que les pusimos una chinga a los franceses y los corrimos. Porque no pudieron. Sí, o sea, sí. Esa es la única ocasión en que México le ha ganado. El otro día me decía una, un una chava extranjera, burlándose pues, lo decía a modo de broma. Y me decía, ah, ¿cómo le ganaron a los franceses? Y entonces luego decía, después me decía, pero ¿y quién no? <risa> <risa> no. no, como en la historia yo le decía, no, estás equivocada. Estás, entiendo tu chiste, pero estás equivocada. Les decía, yo, no, sí, no, sí, no, sí fue complejo. Ya, sí, ya, claro. Ya, ya habían, venían de ganar en Crimea, en, sí, en el, en sí, China. varias guerras y, y, y con México, pues obviamente no, no pudieron. El, el libro de Víctor Munita lo explica muy muy bien a detalle eh, cuando yo leí el libro de sí, él, sí, sí, sí. Eh, yo Entendiste. me quedé sorprendida sí, entendí muchas cosas, no sé si ya lo no, leíste, no le te, te lo recomiendo eh, te encuentras unos datos muy muy interesantes sí, y en una, ocasión, en una ocasión en eh, una ocasión Platicando con una persona sobre el libro de, de Víctor, este me dijo, es que eso no es cierto, yo creo que él ha de estar inventando. Ah, bueno, Ajá. Entonces, siempre, ¿no? sí, sí, es sí. que allí en Chile se te quiero muchas leyendas. Sí, mm. así es una leyenda urbana de allá de Chile. Entonces yo le dije, no, hey, Manuel. te recomiendo que leas el libro y el, el libro está fundamentado. Él investigó en los archivos de CopiaPó, investigó en los archivos de, de México. Uh -huh. ¿Cómo se llama el libro? Eh, se llama México, Paisaje de Copiapó. Mm. Y, y habla precisamente de la guerra de, que tiene México contra Francia. Uh -huh. Y la ayuda que recibe eh, México, sobre todo de Chile. Ajá. Y la vaquita que hizo Bolivia y Perú. <risa> fíjate, para... fíjate, qué increíble, qué datos tan increíbles que sí. nunca son mencionados en la historia, ¿no? Uh -huh. Como siempre... Los latinoamericanos siempre estamos con los ojos puestos en Europa o en Estados Unidos y nunca entendemos nuestras propias relaciones porque no las conocemos. ¿no? Exacto. Pero ahí han estado siempre relaciones muy fuertes de solidaridad, de apoyo, de un montón de cosas sí, es que así. la mayoría de la gente ignora. Ignora. Y, y sí, uno, uno piensa, no, pues es que ven Estados mm. Unidos como, ah, lo máximo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, les digo, ¿conoces el trasfondo? ¿Conoces la historia? ¿Qué ha habido entre los conflictos armados entre México y sí, Estados sí, sí. Unidos? ¿Por qué pasó lo que ¿Por pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Y, y pues no, a la gente, pues no, no eso ya pasó, eso no me interesa. Entonces... No, y aparte que es un tema muy muy amplio eh, eh, vamos no lo podemos eh, en, en, en una plática no se puede hay que leer mucho hay que investigar mucho sí. y eso pues primero nos da hueva no y segundo pues no hay ni el tiempo ni la capacidad económica ni muchas cosas no ahora sí es un poco más fácil pero también hay que saber dónde buscar pues Ese es el Sí, ese es el gran hay, detalle, hay muchos ¿no? artículos eh, de historia en, en internet, científicos, obviamente, no sí, una historia sí, sí, sí, claro. de, de papel, sino o de bronce, como decía el maestro Luis González y González. este Pero sí hay buenos documentos históricos eh, en, en las páginas de, de investigación histórica. Y no, y hay sí, más acceso. Por sí. ejemplo, yo, yo sigo eh, los cursos que da el Instituto... Nacional del Estudio de las Revoluciones de México, y ahí llevan un chorro de, de, de ponentes. Sí, sí, sí. Y ahí está. Y no va alguien que tenga nada más la tendencia a que sea juarista o que sea. No, ahí entran y exponen sus, sus, sus investigaciones. Entonces, eh, escuchas tanto a los de este lado como, como, como a los mexicanitos y nos damos cuenta que en esa en esa contienda también hubo eh, extranjeros que se unieron a, me refiero a europeos y norteamericanos que se unieron a los cuaristas y también del otro lado claro. y nosotros pensamos que nada más estaban estos solos con machetes y no, no, no, no sí fue una guerra eh, en toda la extensión de la palabra eh, y Francia no pudo Y no pudo porque no contaba eh, con esa derrota en Puebla que le retrasó todo lo que iba a venir después y permitió a Estados Unidos salir de su guerra civil y ahí cambió la cosa. Claro. Luego no contaba tampoco con la ayuda que recibió México de Sudamérica. Claro. Porque imaginemos en quiebra el país, eh, en ese momento Estados Unidos no podía apoyarlos. ¿De dónde llegaban los recursos para pagar? para sostener esa guerra. Uh -huh. eh, eh, bueno, pues salió de ahí. Salió de ahí. Y, y, y también hay otro dato interesante, ahorita no recuerdo el nombre de esta persona, pero él fue presidente de Colombia, que después vino a México, primero a luchar por la independencia de Chiapas. Eh, sí, este y después se une a las, al ejército de Juárez. ...para luchar en la guerra de reforma... ...voy a buscar bien el dato de este personaje... ...porque a mí me gustaría estudiarlo más a fondo... ...de hecho él está sepultado allá en Chiapas... Eh, ...porque él llegó a México... ...aquí okay. murió y todo... ...pero él fue presidente de Colombia... Ora. ...tiene un conflicto en Colombia... ...el caso es que él se va a Venezuela... ...y de Venezuela decide viajar a México... ...y pues se une... Eh, ...primero pelea por la independencia de Chiapas... ...que al final bueno... ...Chiapas se anexa a México y después se une al ejército de Juárez a luchar en la guerra de reforma. Entonces, sí ha habido personalidades de, de, de peso de, en Sudamérica que han derramado su sangre para que México... Y en los demás conflictos, por ejemplo, eh, en, en la batalla de Churubusco, los irlandeses que venían en el ejército de Estados Unidos, es el, el famoso ese batallón de San Patricio, y a todos los pasaron a, a cuchillo. Eh. Los últimos fueron a, fueron ahorcados, ¿verdad? Y, y, y la orden esa que da el general Scott, hasta que no vean ondear la bandera en el castillo de Chapultepec, entonces los, los cuelgan. Así es. Los, los últimos sobrevivientes, ¿no? Y ellos, irlandeses, se cambian Al ejército mexicano, porque se dan cuenta que es una guerra primero injusta, ellos son católicos, uh -huh. ¿sí? Entonces dicen, bueno, pues nosotros que estamos haciendo con los Estados Unidos, los que un país más fuerte viene y le quita a un débil, pues como que no va, nos venimos para este lado. Y pelas, ¿verdad? Y nosotros de repente no. ni nos pasa de noche todas esas ondas, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, yo comulgo un poquito con la filosofía de Gabriel García Márquez cuando él le preguntaron en una ocasión que él, como colombiano, cómo veía, ¿y qué situación? Y él dijo: Es que yo no soy colombiano, yo soy latinoamericano. Entonces, este. él tenía un concepto de, de nación grande de méxico desde tijuana bolivariana a la base, pues la, bueno la república bolivariana es hacia el sur en, en, en... pero si hubiera podido si hubiera podido llegar a... eh, más bien más bien de ese tipo también recordemos que el che Guevara también estuvo en méxico y obviamente cuba y lo fusilan en bolivia y cuando, está, cuando está armando su ideología ¿no? cuando está en este proceso todavía de aventura y todo esto cuando está, ordenando sus propias ideas para practicar sus acciones, o sus pensamientos. El discurso que da, bueno que no es un discurso pues, pero esta, esta manifestación en donde dice, nos han engañado, ¿no? Y estamos pensando que el mundo es solamente aquella parte y nos estamos olvidando de todo esto tan valioso y tan profundo y tan importante que es Latinoamérica, ¿no? De donde con quien tenemos más este, ¿cómo se dice? más uniones o más conexiones que con los otros, ¿no? De esto que es más nuestro que de otros este, nos han engañado y entonces bueno pues también mientras Latinoamérica no, él no se dé cuenta de que es Latinoamérica pues eso de... creo que Latinoamérica no se ha dado cuenta no, no, no. Y, y un caso bien interesante también es que los a los gringos no les conviene que América Latina esté unida por eso él siempre mete su cuchara bueno las guerrillas eh, en Centroamérica eh, las FARC en Colombia que Ah, ya llegó el invitado. Y toda, y toda la política, ¿no? Toda la política internacional de Estados Unidos en ese sentido, ¿no? El, con, con respecto a Latinoamérica, que ha sido muy puntual y ha sido en ese Pasa sentido, Pablo, ¿no? Ha sido estarás. muy este hola. como cómo decirlo, muy pues hola, particular, hola. ¿no? Suspendemos este programa porque en este momento acaba de llegar nuestro invitado después de un terrible diluvio. Sí. Juan Pablo, bienvenido. Bienvenido, pasa, cítate. Pásale a lo... Alias Saulo. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcela. Marcela, ¿Cómo, ¿cómo estás? Carlos. Carlos. Qué gustazo que estés aquí con nosotros. ¿eh? Al contrario, dije. Gideon Enrique, es un placer estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. No, hombre, este, la lluvia de esta triste tarde gris... La lluvia de esta invita, recordate. no, no esa es una canción. ¿verdad? Perdón, perdón, me fui con ¿cómo? hermosa canción, por cierto. Claro, claro, claro. Bueno, este qué bueno que vienes, mano. ¿Qué pasó? ¿Dónde te agarró el... Ahora sí que el temblor, el aguacero. me agarró el temblor en la casa de todos ustedes. Órale. Gracias. Y no podías cruzar Oye, estuviste ahí. como yo esa de me voy a esperar un poquito, ahorita ya se va a bajar, ahorita ya se va a bajar. Así estábamos. Y, y el tiempo avanzando y de y pronto no, no se quitaba. No se quitaba, de repente se quiso quitar, quiso agarrarte y toma la que recía. No, Sí, sí, sí. sí Exactamente. Aquí cayó granizo, eh. Adiós. ¿En serio? Un ratín sí cayó granizo. Ay, mira, Benson Violet, me recuerdan a alguien, pero. Un saludo a quien a quien me recuerdas son No vamos a entrar en detalles. No, órale, detalles. entremos en detalles. <risa> bueno, pues vamos con el principio aquí con Juan Pablo. Si lo ven bien. Sí, claro. ¿Qué se me ocurre preguntarte, hermano? Pues qué será bueno. bueno yo pues que ya bueno. conozco la historia de. No, pues, su Pregunta, de... que Bueno, pero para que los que nos lo que están será. escuchando, claro, ¿verdad? Claro, claro. a ver, porque Juan Pablo es cantante. Bohemio, Trovador y todo el rollo. Eh, de los vigilantes de la noche, ¿verdad? No, los vigilantes de la noche. Amigos de, de, de los que se agitan sus conciertados. No digas que tú también eres vigilante de la noche. Eh, yo tengo mi. cédula el que trae las llaves, imagínate. <risa> yo tengo cédula, ¿Ya cédula ya profesional. Ya tienes su cédula <risa> profesional. Eh, eh, eh, es de los consagrados. Exacto, sí. exacto. Ejercemos sin cédula. Exactamente. <risa> Y bueno, es, se ha presentado en mil lugares, pero a ver, vamos por el principio. El lugar de nacimiento de Juan Pablo, a ver, ¿dónde naciste? lugar de nacimiento... ¿Sí? Eh. Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, sí, señor. De Tapatilandia, mm. man. Exacto. Tapatilandia. Sí. ¡Ay, le va la Atlas! Atlista de Hueso Colorado, sí, señor. Eso, sí. Y sí, agarramos el bicampeonato. <risa> marcelo le va la Atlas, aunque gane también. ¿Que el Ratlas, por favor, empieza con sus cosas. Sí, cosas. Que el no, Atlas, <risa> que El Atlas. ¿cómo sí, no? Ganaron nada más. este perdi Ganaron perdiendo. Ah. Sí, si, no, si no conseguían nada Que, porque no, que porque, porque no campeonaban Y ahora quedaron campeones y hasta le ahora ponen tan, pero también Le ponen pero, o sea, al Atlas Pobrecito, aunque gane, aunque pierda siempre La, la envidia les caer corró gordo. Caer gordo. La envidia les corró entonces, Imagínate un equipo Que durante muchos años no pudo Llegar y ahora resulta que En dos años consecutivos es campeón, pues no está fácil de digerirlo. ¿verdad? Digo a los que le van a las chivas y a los que le van a otros equipos. ¿no? ¿A qué cuántos de las chivas hay? Este, ninguno. ¿eh? ¿Ninguno? ¿Todos no. son activistas, ¿No? no, no, tampoco. Pero. ¿Tampoco? Oh, okay, la canción. Nosotros tenemos mejores gustos. Son apartidistas. Somos apartidistas. <risa> sí, nosotros. Nos gusta la música. Que... <risa> ya, ya, ya lo publiqué ahora en Facebook y, y haciendo referencia a una frase de mi querido, dije ya lo dijo Juan Escutia, este mundo es de los aventados y es, sí, y definitivamente, definitivamente y switch bueno pues y luego a ver vamos cómo es, cómo es la onda que te inicias en eso de la cantar Al rato nos va a cantar una rola pues, eso sí, va sí, a ser de, de a fuerzas bueno la situación es la siguiente yo precisamente estudiando la preparatoria por ahí el año 2000 por ahí 2000, 99 2000 yo cruzaba la preparatoria como repito aquí precisamente en López Cotilla Y que González Martínez aquí, aquí, unas cuadras, algunas cuadras, aquí a la vueltita. Sí, pues. Eh. Ahí me, me, me encontraba, pues, con tributos de estudiante. Ahí inició su carrera delictiva. No, ahí inició, exactamente. Delictiva, exactamente. Sí, me cargaba una guitarra yo. Digo no, sabía, digo. Digo, no sabía, digo, no, digo, no sabía tocarla, pero siempre la cargaba. Ah, por yo conozco si una si así. Por eso ofrecía, es más, siempre la cargaba por, por impresionar a una, una, una chica que estaba. Mm. Supuestamente yo la quería impresionar, y pues, pues más que nada el impresionado, pues, pues fui yo, porque ni siquiera me peló. así es Entonces, que... <risa> Nunca se impresionó. Nunca se impresionó. No. Y el impresionado fui yo, nunca me hizo caso. Órale. Bueno, la situación que esa desilusión que, que o esa cómo se podría decir, ese, de ma es ese mal cor el correspondimiento, por Ajá, así decirlo, claro. si es lo correcto, pues me hizo entrarme en la música, más todavía, en la música así como para doloridos, para la Ajá, música así como para dejados, no correspondidos, rompe y rasga, rompe y, rasga. Órale. y en una de esas, qué pena, ¿verdad? el billar, Qué pena billar, me da tu casa, un billar que estaba... A la vuelta, precisamente. Del cual no quisieron ni acordar. Del cual no quieres ni acordarte. <risa> <risa> que curiosamente el Inge ahí asistía. Dígate cómo son las cosas, cómo se hiló la vida uh -huh. completamente. Así pasa. Ahí me encuentro al señor Alfredo. ¿Quién sabe que se hizo Alfredo? Este. este... En paz descanse. ¿eh? Oh. Ah, caray. Murió, no, no, Alfredo. nomás es un decir, güey. Pues. Ah, <risa> Ruega por él. No, el... no nos estés asustando. No, no, no. Por ahí debe andar el gordo, requintito. Y un día me encontraba ahí en el billar con unos compañeros. Y el señor este, Alfredo, amigo de todos nosotros, hoy amigo de todos nosotros, ahí me... Un día yo me encontraba en la, en la barra del, del billar, que estaba haciendo unos, una especie de unos acordes sí, sí, ahí, sí. tratando de, tratando de querer tocar la guitarra y. y yo estaba ensayando una canción del tri, imagínate. Dios. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> las piedras rodantes, las piedras rodantes, <risa> y, y me dice, la ver, a ver, a ver, ver ¿cómo que no le estás dando el, el, el, el, el, el, acorde? Y de repente agarró él, me y dijo, préstame la verde ¿Cuáles te gusta cantar? a mí me gusta mucho cantar las canciones de José José. Le dije yo, Ajá. de José José, hijo, ah, te sabes esta, no, pues que sí, órale. Me tocó como tres cuatro. Y Mi hijo, te gusta cantar, le dije, no, oh, sí, me, me gusta. Ah, mira, pues te voy a recomendar un lugar. Yo estaba a punto de, de graduarme ya de la de la preparatoria, sí, lo que ya no ocurrió, lo que ya no ocurrió, a punto de gradu, a punto de graduarme de la preparatoria. O sea, todavía uh, en, ese, en ese momento todavía podía salvar la vida. Todavía podía salvar la vida. Logré, no lo conseguí. <risa> logré, logré graduarme, logré, ah, logré salir ah, bueno, y todo. Pero, bueno, entonces, pero sí, me dice: mira, aquí hay un lugar que está ubicado en Boulevard de la Quepaque. Ajá. Y, Enfrente a la tienda de Liste, eh, una cuadra de la vocacional. Le dijo todo. Eh, le soltó diseños, todas no, las cosas. Ah, ah, pues hoy te vas a encontrar con el Enrique. Con, con el Tito y con no, la, esa banda de... Total que... Eh, nefastos. Que me mandó al Escuadrón de la Muerte. Sí. <risa> <risa> Cayó en nuestras garras. <risa> me mandó al Escuadrón. Duré, des, después que me dio la dirección, duré un, años, un año en ir con mis cuates. Uh -huh, 2001 uh -huh. recuerdo. Y después ya no lo pudimos sacar. Cuando, pues, <risa> <risa> después ya no pudimos ir hacer. Ahí me la vivía. Ahí esto estoy diciendo ya cuando, parte del mobiliario. Cuando José José lanzó su último álbum inédito, Tenampa de, de ranchero. Órale. Uh -huh. en, en 2001. Sí sí. Fue el último inédito que le lanzó el maestro. En ese tiempo yo me yo yo me me lancé a la cueva. Cuando él lanzó su último yo me lancé a la cueva. Uh -huh. Y vayó con unos cuates y me encuentro un señor tocando guitarra. Un trovador muy bonito cantaba por cierto. Uh -huh. un barbón. Con su cigarro Raleigh... Sí, pues, con, cortos. Con una tacita por un lado. Cortos y con una tacita no, por un lado. Le si dije, ay ¿no? mira, mira a este señor. Con cigarro y con café. Con hey. su guachicol era guachicol. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. o sea, su, su agua de tlacote. Agua de tlacote. Sí. ¿A, ¿a agua le de tlacote. Así, así <ríe> le decimos a que <ríe> quieres uno por, por cierto. Un agua de tlacote. Fíjate. ¿Va? Entonces yo, yo no dije, le ¿eh, ay mira, mira su cigarro y su café. Hey... Yo hasta después. Uh -huh. sí, sí, sí, Yo hasta claro. después supe que en cuenta que era que era agua de tlacote precisamente exacto, exacto. ¿Se ¿Se hasta después ah. supo que era una celada <risa> <risa> se puede decir marca sí, claro. sí, sí sí Supe que era don pedro después sí Dios, don pedro no, pues, ese cabrón es grande, culpable de muchas muertes don, don pedro ¿sí? Sí. pues de ahí Comencé a cantar una canción, dos cancioncitas. Se me hizo vicio. Regresé al mes. Conozco al conozco al Ingenrique. Uh -huh. conozco, conozco a los dos, <risa> Conozco a los, a, dos. a los dos. Conozco a los dos. Pedro y Pablo eran hermanos. Sí, uh -huh. y amigos inseparables. <risa> Ay, Pablo. Uh, cool. los, los, y luego los, conocí a todos. Pues, y, y desde ahí, ¿qué me sacaste de ahí? Sí, Nada más. De ahí empecé como que dice mi. Ya tenías uh -huh. tu código de barra. Tu carrera ya del ya estaba Ya estaba sellado ahí mi destino. Uh -huh. Ahí conocí a todos ellos. A me llevaron de la mano junto con Enrique, junto con uh -huh. todos. Entonces uh -huh. ahí me, me, me hicieron, se puede decir, uh -huh. que a, ellos, uh -huh. a ellos les debo prácticamente este, los pininos y lo que estamos, lo que somos hoy. No, no es cierto. La claro verdad pues, de las cosas es que él es muy buen cantante. No porque esté aquí presente, pero. Al rato lo van a oír, ya, nomás que le traigan agua de tlacot. ¿Te gustas una? <risa> ¡Claro! ¡Claro! Ahorita <risa> la pedimos, no sale. Nomás deja que... Agua de tlacot. <risa> es curativa, ¿no? Es curativa, es curativa. Ahora no fui yo, ¿eh, don Enrique? No, ¿Quién sabe qué tiraron aquí? A ver, retomando el tema con Juan Pablo... Saulo, el caballero de la noche, sí, ese es su eslogan artístico. Yes. Bueno, y primero entonces... que nada, antes, pero deje, sí, déjame sí, interrumpirte. Trata, pues. Este, primero que nada, dinos dónde pueden escuchar quien nos esté escuchando, dónde pueden escuchar tu material. Redes para que ahorita en lo que estamos charlando ah, vayan cierto. oyendo algo, vayan viendo qué onda. Como material ¿Algo que, algo que tengas grabado por ahí, que bueno, sea algún videíto bueno, sí pues, bueno así. si nos gustan agregar para que nos gustan, ven algunos videos que tenemos ahí, a ver eso, no tengo casi material subido a Spotify y esas cosas Ajá, ¿no? claro este pero pueden ver nuestros videos en Saulo el Caballero Oficial, que es nuestra página uh -huh. o, o, o, Saulo el o Saulo el Caballero que es nuestro, nuestra red personal, Ajá, para okay. que nos gusten agregar, Saulo el Caballero Quiero, y Saulo, Saulo el, caballero el Caballero Oficial que no lo es, eh. O sea, entre paréntesis no lo es. que no, no, no, no es yo, caballero. No pues. es Saulo. Ah, no no es, soy? <risa> <risa> Amigazo. Yo pensaba, yo pensaba que era, ofic que era oficial. <risa> nah, no, no es un bien. gran tipo. Así no, que pero, quien ah, nos está eso. escuchando en este paréntesis, rápidamente no. vayan, revisen ahí que hay, vean de qué estamos hablando y seguimos con la conversación. Órale. Y si quieren enviarlo un WhatsApp, ah, también lo pueden señora, hacer. Estamos eh. al 33 13 10 27 28. Órale. A 33 13 10 27 28. Sí, pues, hombre y si ¿Digo? nos y si nos gustan ir a escuchar también también trabajar estamos todos los viernes queridos amigos en cantina los 25 remedios aquí por plan de san Luis, ahí por el templo de san bernardo ahí estamos ¿También? todos los viernes a las 10 de la noche 10 de la noche junto con mi queridísimo david petro y el acompañamiento del maestro alfredo siluetes ahí ¿También? estamos todavía todavía sigue ahí está. ahora ya ¿De, del piano se van para allá cómo no, van? El, el, del piano el piano ya no existe en serio Fíjate nomás que desconectado ando de. Oye, oh, ya, ya, no. Ya no bueno, es que el... yo ya me jubilé de la. Okay, vale, vale. ¿De la vida nocturna? Sí, ya, ya. ¿Ya te pusiste en paz? No, ahora ya mejor no me duermo, ¿verdad? Antes <risa> <risa> sí me durmió no, un ratito. ¿Para pa, qué? <risa> <risa> ¿Qué te pareció eso, eh? Ah, ya ahora digo, ya mejor me amanezco, no. <risa> Muchas gracias. qué va <risa> a Órale. ¿Este es negro de Tlacota? Sí, Ajá. hombre, nomás. Hecho? ¿Ese, ¿Es de saque o qué es esto? Ah, esto es este. ¿Cómo, cómo dicen? Mal saque. Puse a discreción. Puse a discreción. Así es. es. Ah, hijo de la voy a. <risa> es para abrir garganta. Eh, sí, es para afinar. para, ¿Para ay, no ¿quieres agua? Hoy estás. Está, está. Un, un extinguidor, ah. por favor. <risa> <risa> Hoy, Hoy está sabroso esto, ¿eh? Muy. Sí. Te ibas hasta... Es lo que te digo, ya vamos a empezar. Ya vamos cosas. a empezar, no no no. No, no, ¿no? no, no, Así así son los buenos. Y así pasa cuando sucede. Ay, sí. qué hermoso, qué bonito, me encanta esto. ¿no? Sí. De, de veras, de veras. Así sí. lo, lo sencillo, lo sí, que claro. es así sencillo. Que tira lo cultural. Así es. es aquí así uno es. se la pasa bien siempre. Es, es hermoso, se siente las vibras culturales. Aquí, sí, aquí uno se la pasa bien siempre. Pues. Oye, Eh, perdón, yo el sábado tuve la oportunidad de escucharte, ya te había escuchado en otra ocasión, te voy a recordar, Fui, fue en una Gracias, fiesta ¿sí? el sábado. ¿Qué tienes por ti? De bueno, Alejandro Navarro. De mi cuate Alejandro Alex. Con, Ale, con Alex Fernández. Alex Fernández, Alejandro Navarro. Ahí con... A ver, Con Lupita, su esposa, eh, Alex, eh, ahí fue en una. ¿Donde, donde te pedí que cantarás una vez la primera ocasión que fuiste a estas fiestas de Alex? ¿Te acuerdas? Alejandro Navarro, Alejandro, ya, Alejandro. ya, ya, ya, ¿claro? ah, Click. ya, Ya me acordé, ya me sí. acordé, Alex, sí, ¿y cómo no. Mi sí. querido Alex, mi querido hermano, un abrazo enorme. Sí, ah, pues el, el sábado ahí estuvimos. Est ah, fíjate sí, lo son las cosas. Sí. <risa> Usted que estás rodeado, cabrón. <risa> Está rodeado. Estoy rodeado. Pues sí. ¿Cómo sacas un moco con cinco dedos? No, no. Esas es buenas. Esa ¿No buena, las sabes? No. no. ¿No te la sabes? No. ¿Quién va a saber tanto? Sabes que te tengo rodeado. <risa> <risa> no sé. Pues salud. Salud. Salud. Salud, salud. Saludos por el tricampeonato, Rojina, creo que se avecina. Sí, de salud. De Oye, de veras. Va a haber otro, va a haber otro. Felicidades. Saludos por el de cumpleaños. No, También. no, ya, ya se picaron, ya quieren ganar cada año. Oye, no. Oiganme. No, no, claro. Claro que bueno. sí, se lo merecen. Por sí todos puede, los años ¿no? que no sí. fueron campeones. Se lo merecen. Claro que nos lo merecemos. Mínimo. Sí. Sí. Juan Pablo tiene un show tan de tanta variedad. Puede hacer voces. Este eh, caracteriza, por ejemplo, nosotros le decíamos Juan Pablel y yo soy aquel, que, que, y no se avienta, se avienta. hasta Barney. No, en serio, o sea, tiene un montón de Pero rollos. Yo creo que te acuerdas. No, pues ya con las chaves te acuerdo uno. ¿verdad? Hasta Barney, y, y luego sí. tiene una onda cuando, cuando le nace así el rollo o que algo le recuerda, pues ya alguien le dice algo. Ya se acuerdas de un chiste como lo hizo ahorita. No hable cada chiste que te cuentas, te cuate. Que creo que se equivocó. En lugar de ser cantante, debería ser contador de chistes. Fíjate, por ejemplo, hubo un niño con una vaca, con una cadena atrás la de esa es una vaca. Lo vi un señor y le dice: Oye, niño, ¿a dónde llevas a esa vaca? Y ese niño se la lleva al toro. Esa, ¿Al toro? Sí, sí, sí. Fíjese, ahorita va a ver, fíjese. ¿Y qué no puede ir tu papá? Dijo: oh, No, tiene que ser el toro. Dice. Te digo, digo Mamila, pero pues, ¿sí? Oye, hermano, ¿y el tener soner? ¿Te acuerdas del chiste? Ah, de... ese, ese me lo contaste tú. No, no, no, no. no, no. Ah, es que ya gané el soner de la peluquería. Ya sabes que no es soner, pues hasta, estaba hasta sí, bananito. ¿eh? Sí. Le dice, ah, señor, ¿cómo le va? Ah, ¿cómo le va, señor? Ahora sí, ¿cómo le va? Dice, viene, viene a cortarse el pelo. Dijo, no, este, este, pues no prácticamente. Entonces, ¿qué le corto? Dice, eh, le corto las patillas. y Dice, no, ¿por qué me arrastran los huevillos? <risa> le dije, sí, pues, ¿cómo fue pues. Nos van a correr, ¿eh? nos van a censurar. Nos van a <risa> censurar. ¿tú, llegar ahorita a la tú, tus, tus chistes. No, tus tú, tú que... nomás las malas mañas se, se aprende, no, no eres... hermano eh, a ver, otro más, ese sí está bien bueno, el de la ensalada, hombre, el chiste ah, de... eso está, sí, bueno. Ese, ese, ese está bueno que vea, sí. me contaste uno bien, bueno, yo no, yo no, pero bueno, ese fue por cuenta mía, no es que estaba, estaba una pareja bailando, una, una mujer y un señor bailando, y de repente este... O sea, la señora, pues, pues la señora, pues imagínate, de vestido, este, pues con tacones y, y, están, tacones? Están, y están bailando y se le sale un, se le sale un aire en las Es que fueron los tacones y el otro, sí, de frijolón. Sí, pues que a nosotros no nos engañan. No, hermano, el de la ensalada, hombre. No te dé pena, hombre. Mira, sí. Claro, nomás, dale, dale, un traguito al agua de tlacote y se anima, va. Agua de tlacote, amigos, es el patrocinador oficial de este programa. Órale. Así es. Es agua de tlacote y sabe a saque. Órale. a Saque. Hmm. Fíjense, en un tren están viajando, pues, son pasajeros, va, son lógico entonces había dormitorios, sabes que tienen dormitorio los trenes. Uh -huh. Y pues a las como ya como ya iba a dormir una pareja ahí en su camita, ahí en uno de los. Pues o sea, eran compartidos, pues ¿no? venían varias gentes, ¿no? los compartimentos. Ahora y de repente, pues arriba y abajo había pues los, los huéspedes ahí dormidos ya, ¿no? Y como a las 3 de la mañana. La, la, la mujer empieza, ¿no? Mi amor. Mi amor. ¿Y el otro? Ah, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, mi vida? ¿Tú? ¡Ay, no chinga! ¿Ahorita? ¡Ay, Son las 3 de la mañana. ¡Ay, pataleando! Ándales. Ay, Está bien, está bien, está bien. Pero ¿sabes qué? Cada cosa que quieras me vas a decir el nombre de una verdura para que yo sepa. No, bueno, Pásame el pepino. ¿El pepino? El pepino, ahí está el pepino. Ay, ay, pepinito. Mm -mm es el otro cabrón. A ver, ese, pues, a ver, dame la coliflor. Ay, la coliflor, ay, ay, pues, Una fruta, bueno, bueno, papaya, la chica. Y meloncitos, ay, ay, más pepino, más pepino. Ay, eso, eso, eso. ahora blanquillos, blanquillos, ahí va los blanquillos, oye, pues ya eso estaba. No, no, no estabas. Total, que era un entrimaneja y de tanta, tanta verdura que no sé qué. Ay. Y ya te va y ya estaba en el mero, dice. Y se, se asoma uno. Mero abajo. ¡Hola! Eso es el la ensalada, ya sabes, que había la mayonesa. Eso es el ensalado, sé, es que <risa> es el ensalado. No, no, no, no, no. Te digo. Ahí abajo, bueno. Es, bueno, tú querías Pórtate que con serio, tú querías que no, contar no, eso. No, no. Ahora te van a censurar aquí. Yo, que Bien no, gacho. ¿quién, tuvo la, ¿Quién tuvo la culpa? Sí. Juan Pablo, o sea. A ratito va a venir el ayuntamiento mandado por Pablo Lemos. Fíjate lo que están diciendo. Sí. eh Ay, Pablo Fíjate, fíjate eh. lo que probaron. Pablo, Pablo Lemos, o es un santito. <risa> nah, un saludo a don Pablo, si nos está escuchando. Saludo a Pablo Lemos. Eh, Señor, ese es, es un programa cultural es, con la fan de que... Ya eh. lo vamos a invitar al programa. <risa> ¿Y si viene? Bueno. No, pero lo vamos a invitar, vamos a invitar. Ah, a Nosotros <risa> por nosotros Ese, no nosotros va a quedar. Nosotros, nosotros no queda allá. la invitación. El, él si sí quiere venir, porque pues bueno, venga, pero nosotros vamos a tener la cortesía pero, pero, de venir. Pero invitar. pero pero venimos, claro. Además mira, los que invitamos llegan tarde o no vienen, no no, vienen. Que, no, es que no, no te no. creas, hermano. No, no pero creas. Hermano, pues hermano. Fue la yo. Ay, que te pones delazo. Bueno, que son los programas, puro cotorreos se trata. Sí, hombre, es una manera amable, ¿no?, de pasarla, ¿no? Y bueno, a ver retomando tu carrera artística, y entonces ya después de la cueva de los Herrera, que vas y todo el rollo, había que ir a Ahí conocimos precisamente a, este, a Estelita Guerra y a ah, Julia. ¡Ah, sí, cómo no! Una de esas noches de bohemia que estábamos ahí, conocí a Estelita Guerra y a Julia Contreras, hermana de don Tomás Contreras en Paz Descanse. Sí, hombre, de señor este, Tomás. Dueños. Yo, yo, fíjense, lo que, fíjense lo que se me avecinaba. Yo nunca me imaginé, mi querido Carlos, querida Marcela, Marcela, Marcela este, que se venían cosas muy interesantes, cosas muy bonitas. Vivió una época muy bonita, total que que me invitan a, a un cumpleaños precisamente desde la guerra. Ajá. Enfrente de la escuela, al restaurante Villa Madrid, que está que estaba aquí, ah, sí, ¿eh? sí, que sí, está sí, en la esquina. Donde vendían ensaladas. Ahí pues, sí, vendían ensaladas. de veras, con, y con todo y mayonesa. Todo y Macorni. <risa> y Macorni, y y esa ensaladota. ¿sabes? Total, Bien gacho. Chulada de, de, de, de, de ensalada, muy rica, por cierto. Uh -huh. Total, que una de esas tardes, yo vine a dar aquí en 2002 a este lugar a un año a un año precisamente que estaba yo ya de haberme de, de estar en la cueva en de estar en cuevado que se presenta la oportunidad vengo a cantar porque vine a cantar obviamente no no no no me pagaron un centavo este pero me sirvió para conocer gente bellísima a la cual pues guardo mi corazón este siempre que fueron prácticamente ellos los que me dieron la oportunidad de trabajar y demostrarme como Juan Pablo en mis, en mis primeras este mis primeras incursiones ya ya ante el público ya porque ya estaba yo cantando hasta la, ya ya cantando ante la gente un servidor ah o sea nosotros no éramos público ¿no? ¿o qué? ah no sí sí sí <risa> no cabrón. pero bien, me... hermano me refiero ya a este ya para, brincado el escollo ya sí. para ya para este ya para darme a conocer así más ante la gente Me escucha el señor Tomás y me dice, oye, pues vente, me dijo, vente a cantar aquí. Me dice de alguna manera a ver cómo le hacemos. Si quieres, ya empiezas el próximo próximo miércoles. Órale. Eso pasó un martes. Y me fui al otro miércoles. lleno y en el restaurante, me acuerdo. Yo pues yo estaba pues todavía verde, estaba pues, la primera vez que iba a trabajar, pero me emocioné tanto. Voy a decirla, voy a decir lo que es. No me pagaban mucho. Pero todo eso me sirvió para ir aprendiendo muchas cosas para este irme fogueando, ir agarrando tablas, ir eh, agarrando con el, tablas era todo. El público, va. Iba yo miércoles y jueves, me pagaban, me acuerdo, me pagaban 100 pesos. That's... De tres a 6 me, me pagaban 100 pesos, eso lo de menos. Fue fue el primer sueldo y aparte las propinitas que de repente caían, o sea, todo la, todo lo tuve que empezar a des, todo lo tuve que descubrir, perdón, poco a poco. Y de esa forma fue como ya Ahora ya conoces más cosas. Yo no sabía lo que era poner la copita de la propina. Uh -huh, uh -huh. No sabías muchas veces lo que es contar un chiste, lo que es hablar al público. O sea, todo eso lo tuve que aprender, o sea, con el fogueo. Y aunado otra vez a la escuela de estos señores, de estos seres humanos que Dios me puso. <risa> no es ¿no? cierto. ¡Claro! <risa> Ahora, no, No, a eh, la escuela ¿no? que ellos me, que me decían, Tito, el maestro Tito Herrera, mi padre <risa> musical, como yo siempre le, le dije, y es. Un beso hasta el cielo, jefe. Sí, es, es su hijo putativo. Este él, él es el que prácticamente me enseñó los secretos de, de, de la respiración, secretos de cómo cantar, secretos de cómo entregarte cuando cantas una canción. Porque yo tenía mucho la costumbre de todo lo que cantaba, siempre lo quería cantar como José José. Siempre. Y hasta la fecha. Porque pues eso es, es un estigma que no se va a quitar. Pero en el momento... Que, que quieres lanzarte todo lo que cantar como José José, o sea, todo. Como es como José José como el tono de voz de José José o como José José. Ah, no, ah, no como José José y el, el tono de José José, porque ah, okay. porque prácticamente, sí. vaya que me encantaba el agua de tlacote. Ahí hay que especificar, quiero cantar como José José, es como José José o como José José. Ahí es donde Las hice. dos. Las dos, ah, okay. Pero más bien te refieres a la pasión y al sentimiento, al sentimiento y a este a entregar. tipo de cosas, ¿no? Sí, a la entrega, exactamente. exactamente. ¿Puede ser una imitación de José José? Claro. Claro que sí, con el debido. Claro, ¡Por eso vivo! <risa> pequeño, bajo. Que no. me merece el pueblo de México. Bueno, <risa> antes del accidente o después del accidente. Es es después increíble. del accidente. Sobre todo que tenemos un motor maravilloso allá arriba, que siempre nos va, guiando para ir mejorando, poner la vida en manos de Dios, ¿ok? Ese es el secreto, hermano, el futuro es de Dios. ¡Órale! una rolita, bravo! <risa> Bueno, empezamos así haciendo este tipo de cosas ahí, uh -huh, uh -huh. no hablando así, esto lo lo sacamos hace unos años. Ya después del accidente. Ya, ya después del accidente. <risa> pero, pero prácticamente, pues don José, me acuerdo que tenía la, la costumbre de hablar un poquito más así. Más así de. ¿Cómo estás, manito? Bendice a Dios, pues gracias por estar aquí. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Yo, yo en lo personal agradezco mucho a mi maestro Pepe Jara, a todos ellos los que me ayudaron, gracias a todos ellos, bendito sea sí Dios, porque no te imaginas la, la ¿Cómo hermano, se dice? Este es José José en los años sí, 80. Sí, sí, cuál la medición tan enorme que tenemos los seres humanos. Porque, híjole, de veras que todo se va conjuntando. Él así hablaba en sus sí. <risa> esos meros. con ese tonito y así ese. Y cuando se trataba de cantar, como con, con, con, con el maestro. Por ejemplo, con, conozco a. Conozco a los dos. Conozco a los dos. Co vas a echar No, pero No, pero No, puedo ni ver No, está aquí. Porque el alma se vacía Porque el alma se vacía como el el se vacía. la nube El en la nube que no veo la guitarra porque suave se desliza como sombra la caricia el amor acaba porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra el amor acaba porque el corazón de darse Llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos Cada instante nueva el alma El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre. Y hasta la ciruela que pasa. Ya está ¿no? la ciruela pasa. <risa> el amor. Acá. Total que estas canciones fueron de las primerísimas que están que, que incursionamos ahí con el querísimo el Inge, El Inge. Querísimo Inge. ¡Órale! Bueno, muy bien. <risa> ¿Qué le pareció eso, eh? ¡Ay! La canta como Pedro Vargas y le hace algo. ¡Ah, no, no! Muy agradecido. ¡Ya te están aplaudiendo! ¡Muy agradecido! están hasta atrás! ¡Muy agradecido! <risa> y ¡Muy agradecido! <risa> Eso va dedicado para el padrino de bautizo. Fidel Velázquez. <risa> y Switch. <risa> Ay, a mí la imitación que más me gusta es Barney. le gusta la de Barney? Ay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama aquí la biblioteca? La rueda. La rueda. Ay, yo le digo a mí, mis amigos, bienvenidos a la rueda. Los <risa> <risa> quiero mucho. Así o más. No, está bien. Ah. <risa> Órale. Oye, ¿y cuál, es, ¿cuál es la canción más difícil? ¿Qué has interpretado? El triste, sin, sin lugar a dudas. Sí, esa canción es muy difícil. No, pues, pues es yo que, pienso que, pues yo es que, que, que para ¿qué canción? cualquier cantante, para cualquier es el triste. Uh -huh. uno, uno me dice, no, esa canción es facilita, sí. <risa> es facilita para el que la oye. <risa> Pero, para, para, <risa> claro. para el que la canta, le dije, vamos, a ver, ya te quieres ir a verle. Claro. Es que el y es muy facilito, sí, es facilito bajándole de tónito, pero quien te cate en el tono original de esa canción está. Yo creo que esa canción fue escrita nada más para José José. Definitivamente. Sí, ¿no? Nada más para... Exactamente. él. Exactamente. Qué triste. Pues de hecho, fíjese que esa canción... Decirnos Tiene desde... El disco de los PEG, los, el primer disco que incursionó el maestro con, con el grupo que él uh -huh, sí, tocaba que el bajo. Sí, sí. En ese disco venía... José Sosa y los Pez y decía y Tito Carrillo, en otro, es una portada uh -huh. y esta canción, y esta canción y decía el triste, el triste, interpretada por Tito Carrillo, o sea que esta canción ya tenía su antecedente, su antecedente uh -huh. y fue hasta José José que se destapó completamente, fíjense lo que son ah. las cosas, es como con la canción Amnesia también uh -huh. la, la cantó el pirulí Mm, la grabó mm, el pirulín mm, unos años anteriores a José, José la grabó en el 90 el maestro Y el Pirulí la grabó creo que en los 80, 80 y tantos, mm, amnesia mm, O sea ya tenían, y hasta que vino José José, boom la canción, fue el boom, amnesia ¿Y por qué crees que haya sido este tan particular pues que con José José es cuando tomas? No Digo porque que... Víctor y Turbe tampoco era cosa menor pues, pero claro, claro, pero, claro. pero como el príncipe de la canción creo que tiene que ver precisamente, yo pienso que la, la, la, la, la difusión uh -huh. que le puedas dar a una, una canción, que sí. creo que tiene mucho que ver creo yo, ¿eh? uh -huh. que porque hay canciones que, que estar poniendo guardaditas de cosas cosas que son muy buenas y no tuvieron mucho, mucha difusión uh -huh. y, y poco a poco yo me yo he notado que la gente las va pidiendo en los bar, ¿por qué porque las va viendo. Sí. Claro. Se, las va pues se va relacionando las yendo y las va pidiendo Y son, no son canciones escuchadas este, en, el, en, en la radio como, como fue el caso de Amnesia Y José José, José algún, alguna vez en alguna entrevista dijo Se me hizo raro que no pasara gran cosa con la canción de Amnesia uh -huh. Grabada por Omar Sánchez en Argentina Porque esa canción no estaba destinada para José José en los 90 Esa canción a José se la mostraron en el 78 por ahí Sí, uh -huh. esa es de Roberto Olivi, ¿no? Roberto, este, Dino Ramos. Ah, okay. ¿él escribió? Dino Ramos, el compositor okay. de La Nave del Olvido, sí, señor. Órale. Mm -hmm. Esta canción no vio la luz hasta el 90 con José, pero Dino Ramos lo. lo en el 78, por ahí en la zona rosa, lo invita a su, a su casa uh -huh. y le pone, mira, escucha esto. Y él le muestra la canción Apnesia. Y José le dijo, oye, pues. Dijo, pues vamos a, chance, que uh -huh. vamos a grabarla. Y dijo: No te puedo dar esta canción, 78. Uh -huh. La va a grabar Omar Sainz, es que uh -huh. nuestro compañero de Argentina, compañero nuestro, va a hacer su lanzamiento. Pero ten el cassette, llévatelo de regalo. Uh -huh. Se lleva el cassette, se da un abrazo. Y no fue hasta el ochenta y tantos que se lo vuelve a encontrar en Argentina en un, en un festival de, de, de, de, de canciones, precisamente, oh, antes que muriera Dino Ramos. Y él tenía guardado el cassette ahí y en 1990 cuando se dieron ya la tarea de editar el disco en las buenas y en las malas que así se llamó el uh -huh, disco de uh -huh. José estaban buscando música como este conformar ya completo completar el disco y no encontraban música uh -huh. y un día en la noche José se encontraba buscando en su closet pues en los cassettes, uh -huh. un cajón que tenía grandote de cassette, ahí pues música para a ver qué qué, qué, qué canción uh -huh. y ándale que Lo que son las cosas, Carlos, Inge, Marce. Estaba buscando. Cae. Y se cae un cassette. ¿Dónde está buscando? Se cae un cassette, así. Mira ese. Que lo va viendo. Sea, amnesia. Nino Ramos. Y voltea para arriba. Y él dijo, ah, ahora sí, ya, ¿verdad? Ya me lo aventaste. Sí, claro. Ya, esa era la, ya, la señal. Ya, esa era me, la se Oye, ya me lo aventaste. Ya, sí. diciendo. Órale. Ahí te está la señal fíjate lo que son las cosas y se convierte en un éxito fue un exitazo. Sí, sí. como sucedió con almohada también sí claro la almohada. almohada llegó el compositor a nicaragua que es nicaragüense adán torres uh -huh. él llega con una con su guitarra porque supo que José se encontraba en nicaragua para abrir un concierto y conferencias prensa ya sabes y lo aborda en el hotel intercontinental en la puerta él lo está esperando con su guitarra y lo ve llegar wow. Oiga, señor José, mira, es que le tengo una canción, así ya se ha asado. Y José, mira, mi hermano, no me lo tomes está mal, pero ahorita no tengo ajá, tiempo. Ajá. No me lo tomo, está mal, acompaña, me tengo que ir a la televisión. Este, pero a ver, siempre, el, el, el maestro siempre cargaba una grabadora. Órale. Que le da oportunidad de, de recolectar música donde quiera que iba. Sí, sí, sí. Grábame la canción mientras me doy un baño, mientras me ducho. Y se la grabó. Y se fue. Le dejó sus datos. Ajá cuando descubren la canción, pues olvídate. Sensacional. La grabaron. Sensacional, duraron, eh. duraron tiempo sin saber de Adán Torres. Años sin saber de él, porque se desató la guerra ahí en Nicaragua, uh -huh, en ese uh -huh. entonces. 78. No supieron de él, y lo fueron encontrando no sé en qué parte después de él, pero ya lo encontraron Ya le llevaron su contrato de la editora. Uh -huh. y, y su cheque sus, sus regalías. Sus regalías. Todo el pues, dinero. Pues qué buena onda. Sí, qué bien. El propio José José fue y se lo llevó, fíjate, sí, los No, cosas. pues es que le convenía. Eso habla bien. ¿no? Es decir, cuando uno hace las cosas bien, sí, te va como bien. debe ser, pues te va bien. O sea, nunca sabes en dónde vas a encontrarte con la persona adecuada en el momento adecuado que te va a hacer. <ríe> Este, lo indicado para que te vaya bien ¿no? claro. entonces pues es más, más es mucho mejor por supuesto ya ¿no? escucharon muchachos, muchacho repartir, repartir el pastel no exactamente y sí como contigo con hay canciones que no, no con, en qué consiste que pegaron más con José quizás pues la interpretación su estilo sin duda su su estilo pero sí tiene mucho que ver la difusión Sí, todo ella. el aparato que estaba detrás de él, ¿no? Exactamente, sí, claro. exactamente. Claro. Y ya, y el juez más importante que es la gente, que es el público, claro. Es, claro. es que es lo más importante para sí, nosotros claro. que nos dedicamos a esto. Claro, claro. Hermano, como no tenemos mucho tiempo, te voy a pedir una canción que siempre te pedía. <risa> Eso es de Perales. Ah. Buenísimo. Otro compositor. Vale. Otro compositor, sí. Y el mundo fue solo de los dos y para los dos. ¿Qué sale? El mundo fue solo de los dos y para los dos. Su hogar. Unas nubes tendidas al sol. En sus miradas amor, en sus respuestas sí. Y para su dolor, un solo fin. De él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín. Y le decían, tenemos que vivir. Los muchachos del barrio le llamaban loca y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ve y ella gritó no señor ya lo ve yo no estoy loca estuve loca ayer pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol Se la puede ver Sonreí, Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá Él espera en sus nubes al sol. En ese mundo que ayer tan solo fue de los dos. Y en ese mundo que triunfó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban a loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron. Ve, Ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca yes. oh, oh, Muchas gracias no, ¡Hombre! Pues ¡Qué gustazo que estés con nosotros, Juan Pablo! ¡Hombre, al contrario! ¡Gracias, Marta! ¿Y ¡Qué, gracias ¿qué gustazo reencontrármelo! Es que vino mi cuate de Nayarit y lo llevé ahí al bar que no mencionaste. ¡Ay, qué rico estés, ¿tú? <risa> <risa> está esto! Estaba vitaminado, Ay. además. Está vitaminado. Sí, <risa> tiene, pues un chingo, está bueno. tiene un chingo de minerales y proteínas. Ah. <risa> pues sí. Y entonces ya fuimos ahí, que me encuentro con Juan Pablo, ahí en el bar La Cava, dando su presentación. El vino sí. donde el vino sí, nunca hombre, se acaba nunca se sí, acaba la cava donde el pisto nunca se acaba nomás el liga de los riñones sí nada más pero el vino el vino nunca se acaba ni se va a acabar no y bueno ¿qué día quieren. pasa? allá <risa> acaba? Cristo convirtió a la buen vino imagínate digo algo tendría que ver ¿no? y qué días digo, estás en la cava Juan no, Pablo no, no de ser tan malo Que Dios la convirtió. Exacto. Sí, es lo que convirtió Exacto. el agua en vino. Juan Pablo, llamando a Juan Pablo. Dígame usted. Eh, ¿Qué días estás en la casa? Todos los pues? miércoles. Órale, para que vayan a escuchar. Todos los miércoles en punto de las siete y media de la noche, amigos. Y hasta Exacto. que ruede la calavera hasta o que a las doce las... y media, ya estamos. Las <risa> y media ya <risa> estamos cuando gusten. Recuérdenos sus redes otra vez para que la gente que te está oyendo te. Si nos gustan agregar, queridos amigos, Saulo el Caballero, que es nuestro Facebook personal, los que gustan agregarnos, ahí estamos, ahí se den cuenta. Nuestras actividades, próximas presentaciones que tendremos, y ahí mismo, pues, Saulo el Caballero Oficial, también que en nuestra página, también ahí estamos pa, a sus órdenes. Órale. Y nuestro teléfono, 33 13 10 27 28. Sí, bebe, firma por dos cartones de Chévez, sin ningún problema, claro, ¿no? claro. Ah, es un tipazo, Juan Pablo, es, sí. es artista, ahora sí que consagrado, y híjole. Es bien querido, ah, Juan Pablo es, es bien querido por, ahora sí que toda la bandera, ¿no? Bendito sea Dios, tenemos ese privilegio. No, hombre, pues así como canta y como se comporta, pues que no lo va a querer, ¿no? Exacto. No, tenemos ese privilegio de, del cariño y gracias de todo corazón, de toda la gente que... Bueno, que, pues no. lamento mucho decirles que tenemos que retirarnos, Hay que ¿verdad? continuar con, con el programa, porque vuelva pues, a venir este... Pues aquí está presente, a ver, de una vez, este, por cuántas aguas de Tlacote puedes venir, hermano, ya de una vez firmamos contrato. Ya ya vas, ¿no? A ver la foto oficial, pero falta Carlos. Ah, ahorita, ah, ahorita pedimos la foto oficial. ¿Tienes son los viernes? No, cada 15 días estamos aquí en el programa, Juan Pablo. Cada 15, ah, pues los viernes, cada 15 días. ¿Tú ya ¿De serás pudo venir? Sí. Ah, pues. Sí, bien. ¿Sí, Ahora sí que pues para. ¿Cómo se dice? Reponer. Sí, exacto. Sí, sí, que, reponer, oye, de veras, por... este, nos debe hora y media casi. Sí, espero espero oh, que bien. Tlaloc sea benevolente sí, y. se apiade de, y, de y nosotros. se apiade de nosotros porque el, el programa, pues, sí, no es para. 40 minutos son dos horas de programa. Pues se quedó. Pues, Lo que pasa es que la lluvia no les permitió. No nos permitió. Pues, yo también llegué bien tarde, pero sí, si sí estás de acuerdo, aquí te vemos en 15 minutos. Yo, yo adelante, yo encantado. No, pues muchas gracias, Muy Carlos, bien. porque ya casi tenemos que retirarnos No, pues muchas comentario. gracias, muchas gracias por tu participación Diego, Aunque no, fue Carlos, poco tiempo, ¿cómo? muchísimas gracias, no, Carlos, qué bueno no, que no, viniste. Pero ya estamos en 15 días Pues En 15 días aquí nos vemos, aquí nos vemos amigos Correcto. Creo que sí, Carlos, Marcela, muchas gracias no, Inge, gracias por la invitación, no, hermano Juan Pablo, muchas gracias Gracias. Ti, un abrazote como siempre Y ya es compromiso, eh, ya En no, 15 días, claro que En 15 sí. días aquí tendremos a Juan Pablo, ya sin lluvia, con impermeable, paraguas sí, ya listo. Botas de bombero y leche ya Ya, ya, ya. Un traje, ya, ya, ya, ya. Ya Un traje no de hombre rano. Bienvenidos. Pues, sí. a llegar las 5 y media para o sea, <risa> sí, Yo creo que Andale, sí, que de campaña que afuera. jugar. <risa> <risa> Órale, pues nos idea. vamos, nos vamos con nuestra rolita. Toma 5 de Daybrew brubeck y muchas gracias. ¿sale? Gracias. Gracias, Inge.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 The better to the